Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Aquí no hay playa. Onda Madrid, con Carlos Honorato, tu radio. Las 4 y 6 minutos, aquí estamos. Hemos venido los playeros. No estamos de momento en la lista de morosos de Hacienda que se ha publicado. Y bueno, por segunda vez、eh, ya hubo una primera lista. Y en esta están, a ver qué mide, Dani Alves, Mario Conde, Dani Pedrosa. En fin,、eh, inmobiliarias, constructoras.、Eh, Maite López, no no me ¿No? viene. Hola Maite, ¿qué, Hola, tal? ¿Qué tal? Muy buenas. buenas tardes. No estamos ni en esa lista ni en la de que se van de vacaciones. En ninguno de los dos. Ni en operación, salida. En ninguna. Madre mía. Bueno, yo lo que le pido a todo el mundo que tenga bastante cuidado con los coches en esta época estival. No sé qué es lo que pasa a mediodía, pero todos los días tenemos un accidente de tráfico en alguna de las carreteras que circunvalan Madrid. Y hay que tener en cuenta. que seguramente tiene que haber algún proceso Por el cual la gente esté más cansada de lo habitual. e h Puede llamarse jornada continua. Jornada continua, sí, sí, sí. Que hasta que nos adaptamos. Ya, vamos un poco más dormidos. A nosotros nos gustaría adaptarnos. La、pues, verdad es que sí. Pero, sí, pero no、digo. podemos, no nos dejan. Porque、eh. las seis ya no es una jornada continua. No, no, no, no, no. no, no, no, no, no acabar a las, las seis no es una jornada continua. Hoy se ha tomado la jornada continua Paloma Nolasco, que me ha dicho que s e Que la disculpe ahora, que luego viene la segunda hora. Que arrancáramos s i n ella. Sí, ¿no? que arrancáramos. Que Que es que ha ido a buscar a una escritora y se ha perdido por Madrid y está en ello. Estás está bien por Madrid esta mañana, ¿eh?、Sí. Que yo me he dado una vuelta, hace un poquito de calor, pero、un、está bien. Poquito, animado, dice. Define un poquito. <ríe> Mucho. ¿Sabes c u a n d o notas realmente que hace calor? Cuando viene alguien de fuera y te lo dice. Claro. Pero ¿cómo aguantáis este horno? Sobre todo por la noche. ¿Cómo aguantáis este horno? Si estáis además en las terracitas tomando cosas. Y es verdad que uno lo piensa y dice: 33 grados aquí sentado tomándome una cervecita. Uff. Hace calor, hace mucho calor. Bueno, pues hoy cumpleaños una señora de la música que suena así. A ver. Cuando cantaba esto se llamaba Cheryl Cole, porque estaba casada con el futbolista este, con Ashley Cole, pero. Hubo por ahí alguna,、um, algún problema de infidelidad de él, eh. Él fue el infiel. Y vamos, lo pusieron los tabloides británicos. Interferencias, no、sí, interferencias. Sí. Y ahora se llama simplemente Cheryl. Cheryl.、Eh, Cheryl, que hoy cumple 33. 33 años nada más. Muy joven, ¿no? Demasiado、33. joven, ¿no? No sé, estaba、Hombre. aquí mirando, digo. Hombre, es del 83, sí, sí, 33 añitos. Bueno, pues Cheryl、eh, empezó en el, un grupo de chicas llamado Girls Aloud y luego p、pues, u en solitario. Es la artista británica con cinco números uno、eh, consecutivos en el Reino Unido. Está bien, ¿eh? Sacar disco número uno, sacar disco número uno, sacar otro, así hasta cinco veces. Bueno, con su mamá、eh, se fue al primer casting cuando tenía. Ocho años, con ocho años ya estaba. Siete, siete años, para ser más concreto. Siete años ya estaba haciendo comerciales para la televisión. O sea que toda su vida ha estado dedicada al show business. No es de extrañar que l a e x pulsaran dos veces del colegio. Una vez por pegarse con un chaval. Sí, t o d o es así. Tiene carácter. Tiene carácter, hombre, tiene mucho carácter. Y otra de las veces por tomar un autobús sin permiso. Esto no sé yo cómo interpretarlo. Eh. Y sin pagar, me imagino, sin permiso. Eh, bueno, eh, en su casting está, bueno, perdón, en su currículum está que en el 99 trabajó como camarera en un restaurante. Bueno, pues bien, ganarse la vida no está mal. No está mal. Pues ha hecho de todo y ahora、pues、se sigue dedicando a esto de la música. Ha estado de jurado en Factor X. En el Factor X americano no llegó a entrar porque se peleó con uno de los presentadores. Ahí ya no sabemos, no sabemos si le, le tiró、difícil. de los pelos o cualquier cosa. Pues hoy cumple 33 años y he de decirte que ahora mismo está saliendo con uno de los chicos de One Direction, Liam Payne. Que、debe ser jovencito también, ¿eh? e h debe ser tierno, tierno, tierno. No lo identifico yo así. Bueno, ver, pues,、miramos? debe ser uno de, de ellos. Uno de ellos, <risa> Liam Payne, es el novio ahora de Cheryl Cole, que dice que podemos decir que soy una mujer de negocios, pero no me, lo va, no me va lo de cortar gargantas en mi beneficio. De todo. En fin. Cuando te digo que es una chica de armas tomar,、ya、es de armas tomar. Sí, Cheryl、sí. Ann Tweedy, nació en Newcastle, Inglaterra. Tal día como hoy, del 83. La felicitaremos, no vaya a ser que se mosquee. Sí, hasta los 33 se puede felicitar, luego ya hay que empezar a olvidarse. Luego ya hay que restar, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. A ver. a ver. Que no quiere arrancar. e、no、Es que la cosa、no、está、yo. muy, muy malita, está cosa muy malita en la nevera que cantan Ojos de Brujo. Bueno, pues eso se acabó. A partir de ahora. Habrá neveras en la calle y podremos donar o coger alimentos、Muy、gratuitamente.、Bien. Tú te imaginas por la calle, tienes calor, abres una nevera y coges un refresco. <risa> tienes hambre, pues te coges un bocadillo en la、a、idea. Ver, ¿No、la idea、mal? yo creo que es más bien para donar, ¿no? Hombre, más que para. No, mira, puedes donar o coger alimentos. Se le ha ocurrido a un chavalote vasco que ha ideado una red de neveras solidarias para evitar, dice él, el despilfarro de alimentos. La primera nevera, hay ya como 12 instaladas, se instaló hace un año en Vizcaya, pero ya hay. Una docena de países que además han copiado la iniciativa. La cosa es muy sencilla. Consiste en instalar un frigorífico en algún lugar. Lo importante es tener ...bueno pues corriente eléctrica para、sí. que esté la cosa fresquita. Puede ser en un local, en un comedor, en un colegio, pero también puede ser en la calle. Solo hay que indicarlo adecuadamente y ya está. Solo hay que dejar que la gente dice. Este chaval i n t e r a c t ú en. Por un lado, algunas personas o comercios aportan alimentos, es decir, alguien llena la nevera.、Mm -hmm. Y por otro, hay personas, los más necesitados, que los consumen. En las redes sociales hay muchas fotos de las neveras. Parece que funcionan muy bien, parece que no hay pintadas, que no hay destrozo. De momento, ya respaldan estas neveras solidarias la Universidad del País Vasco y la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que siempre da un poco de cosilla, ¿no?、Sí. Es como,、oh, me encuentro la comida en la nevera, me la c o m o no me la como. Bueno, en principio parece que está funcionando. El fundador calcula que cada nevera puede recuperar al mes hasta 300 kilos de alimentos, que de lo contrario habrían acabado en la basura. Y dice: No nos importa quién coja la comida. De hecho, la mayoría no son personas en riesgo de exclusión. Él mismo reconoce que ha comido con sus amigos de estas neveras solidarias en alguna ocasión y dice: Imagínate que le dices, de, que le dices a un par de jóvenes, a unos chavalitos, que tienen la cena gratis y con eso se pueden ahorrar 6 o 7 euros para calimucho.、Oh. Él lo dice entre risas, pero.、Sí. Digo yo que muchos van en busca de la nevera. Si quieres formar parte de este proyecto, hay una web que se llama Red de Neveras Solidarias y ahí te explican cómo instalar una, hay que elegir un local o una vía pública y solicitar una licencia de ocupación. Luego, bueno, pues cumplir las normas. Es muy sencillo y también en change.org hay ya una petición para que funcionen más de estas neveras. b u e no está mal, yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo más que para recibir, para donar. Para que... donar, que muchas veces dices, mira, que estoy a viernes, me voy al fin de sí, semana y tengo、sí. aquí unos yogures. Los de mi madre, Venga, ahí porque está. Porque yo no cocino. Pues los dejamos en la nevera. Perfecto. O que en un momento no te encuentras bien, quieres comer algo, nada, abres la nevera que te la encuentras en la calle o en algún punto. Y puedes comer algo con total tranquilidad. La nevera solidaria. La、bueno. ley del buen samaritano.、A、Aquí、ver. en España, bueno, a ver cuándo pone, ponen algunas. Hay que buscar una、eh, en Madrid, sí, hombre, hombre. Hay que buscar un sitio. No habrá calles en Madrid. ¿Dónde hará falta? Todas, todas las del mundo. ¡Vale, vale! Es una lata el trabajar. Bueno, este es Luis á g u i l e La verdad es que está ya en el edén de los músicos. Pero bueno,、eh, yo traí aquí a los datos del sueldo medio en España. A ver. r c u s a b a j a o e El salario medio bruto de los trabajadores españoles ¿Cuánto? alcanzó, según el Instituto Nacional de Estadística, 22.858 euros. Claro. Dirá. Al año, al año. Sí, al año, al año, claro. Por si acaso alguno lo g a Es que algunos, algunos lo ganan al día, otros a la semana. Pues sí, sí, sí.、Eh, de todo esto, hay que decir que los salarios medios es como todo lo que se hace en las medias. Hay gente que gana muchísimo menos y gente que gana muchísimo más. Pero a lo que vamos, los de Madrid, que son los que nos importan y nos interesan. A ver, de media, un trabajador de la comunidad de Madrid ganó 20. 26.570 euros brutos en 2014. El salario medio de los hombres, 29.000. El de las mujeres, 23.000. Siempre estamos igual. Yo,、sí. No es que quiera quejarme aquí, porque ú b l no siempre es que estamos verdad, con lo mismo. Es que verdad, ¿no? es, que verdad, mal, es verdad. El s que es verdad, salario promedio anual femenino representa el 78,45% del masculino. Es decir, que nosotros ganamos un 23%, 22 y pico por ciento más que vosotros. Casi un 30, redondeando casi sí, el 30%. Sí, por ciento pero、más. es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. No debería haber al mismo puesto de trabajo y al mismo trabajo, debe haber el mismo sueldo. s o Así, no digo yo que sí, que sí, que nos apuntamos. Bueno, me he estado fijando así en la serie estadística y he de decir que la subida es mínima, la subida es. Poquísimo lo que hay de año en año.、Eh, vamos, que están estancados los salarios, que no hay manera de que esto vaya hacia arriba. Bueno, y hacia abajo. Y una de las claves, además, está en qué pasa con el tipo de contratos, porque no es lo mismo los contratos indefinidos que los temporales. Pues bueno, he dicho 24.700 euros para los de contrato indefinido, pero es que los de contrato por obra、eh, solo son. Solo ganan 15,6, o sea, 15.600 15, euros. Eso sale a poquito más ¿Al de, año? de mil euros. al Mil y algo un bruto, un bruto, brutos, brutos, brutos, brutos, o sea, mil euristas. La media、eh, de los que están contratados por h o r a Bueno, pues nada, que aparte de la lista de morosos a Hacienda, esta era. Bueno, imagínate, ¿y cómo tenemos la nevera? Vacía. Imposible, es llenarla, es imposible, es llenarla. imposible llenarla. Imposible llenarla. Es así. Bueno, pues nada, que ánimo. Y los que puedan trabajar, que trabajen. Va trabajar. Venga. Vaya, vaya, vaya, vaya.、No! Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa arroba ondamadrid.es. ¡El DO!、No! Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós, madrugones. Hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con viajes e l corte inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes e l corte inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones. ¡Cuánto l á Que como te recibo, Manu, buenas Mira, tardes. Me recibes toda、ah, maravillosa. Bueno, pues sí, música, que siempre ponemos música, pero es que esta、sí. música. Es que esta peli tiene una banda sonora una. que está muy bien. La Debió elegir el director. ¿eh? De hecho, t i e n e una lista en Spotify que yo recomiendo. ¿Eh? La he h e Charles o c h Inglater sí, es el director. Sí, sí, sí. La peli se llama Todos Queremos Algo.、Uh -huh. Y es un director que estuvo nominado al Oscar hace un año por Boyhood. ¿Te acuerdas de este experimento de hacer una película durante 12 años de un niño que crece?、Sí. b u e n o más raro este. Pues ahora dice que esta es la secuela de Boyhood. Mira. La ha he hecho en 10 minutos. Ahí está, Queen. La ha he hecho en 10 minutos. <risa> claro. Suena <risa> Michael Jackson, Queen, Donna Summer. Porque la película transcurre en <risa> el año 80. Sí. Entonces hay críticas. Que dicen que la película es demasiado setentera, la ropa, las canciones, la música, pero es que el 80 todavía es el 70. Yo te 70. digo que, por mi experiencia vital, ¿Sí? esta película es del 79,、sí. 80, por ahí,、sí. por ahí, porque es que está ahí justo, justo. Hay un gran debate en IMDB sobre esta p e l i c u l a y sobre dónde, <risa> dónde realmente transcurre en el tiempo. Y dice, dice la gente: dice, es que los 80 realmente no empiezan hasta el 83. Puede ser. Y los 90 hasta el 94. Y van dando datos de una película terminada, una canción determinada, una moda de ropa determinada.、Mm. O sea, ¿cuándo se dejan de llevar los p a n d o n e s de campana? En el 83. b e n o、mm. pues ahí ya termina. ¿Cuándo se deja de bailar música disco? En el 82. Sí, sí, sí. Más o menos. Es verdad, sí. Ver, es, verdad, es verdad. Entonces es cuando realmente empieza la década. Nosotros hemos cogido un minutito de cada una de las canciones que compone la banda sonora. Se、sí, va a ocupar toda, toda la tarde, ¿no? no Uy, Sister Sledge, me encantaba a mí.、Pues Tirar. Es la última de la lista. Ahora de momento、Spotify? vamos por The Clash. London、no, Calling. Hemos Long... pasado Michael Jackson y Queen. Uy, London Calling. Ese o s ha tirado, tirado ahí fino, o Sí,、eh. sí, está ahí bien tirado. Está bien tirado, tirado fino, London Calling. Oye,、Colin. de momento también podemos hablar. Aparte de que esta es la primera película de la que vamos a hablar hoy,、sí. todos queremos algo.、Sí. Ahora escucharemos un poco de qué va. De qué va.、Uh -huh. eh, ya podemos adelantar que. En el blog de, que escribe, bueno, ya, ya no es un blog, no, no es, no es un portal、blog. de noticias de Antena 3. Es que a mí me gusta meter m e un e l l o g A mí también me gusta me gusta decir blog. Bueno,、sí. En el sitio este tan bonito que escribes de Antena 3, precioso. precioso. Esta semana has escrito i n d e p e e e n n d Day. c Independence Day. Independence Day. Independence he、Days. escrito las siete diferencias entre la primera película de Independence Day. ¿Te las has visto largos para、sí. hacer el.?、Pero、la primera la he visto unas 30 veces. Porque yo en el verano del 96, ¿sabes lo que hacía? Ir al cine a ver Independence Day. <risa> no hacía otra cosa. Ver Independence Day 1. Es que estaba l e y e n d o l o y digo: Es que este tío se l a ha vuelto a ver otra vez l a p e l i s e l a ha vuelto a ver, p a r o que me la he visto. Que, que, Maravilloso. A ver, a ver, que sepáis que Manu no es un tipo que haga c o p i a y pega. No, no, no. Lo、no, que q u i e o es. s e l a b o r a c i ó n propia. La he visto muchas veces Independence Day 1. Ahora hablaremos de la 2 que se estrena mañana. En, en Europa. ¿Ves estos finales de los 70, estos b l o n d i e Esto s es es del año 79. Tú estás haciendo、ahí. tiempo para que lleguemos a lo de Sisters l e g e n d Pero <risa> déjame que te diga que en septiembre me gustaría volver Independence Day 1, a la original,、sí. porque en Londres el músico David Arnold va a dar un concierto, va a haber una proyección de la película con acompañamiento musical simultáneo, con una orquesta de 100 músicos. Y David Arnold, que es el músico de las últimas de James Bond, o sea, es un músico que está muy bien. Va a tocar la banda sonora de Independence Day en directo. Pero、pues、esto pega que sea el 4 de julio, ¿no? El... Ya. Bueno, cuando lo a n d o a fecha, el hombre. <risa> el 4 de julio <risa> tendrá cosas que hacer, hacer la barbacoa o algo. Este fin de y o creo que Independence Day va a arrasar. Bueno, tío, bueno, bueno. bueno, bueno. Si quieres, hacemos apuestas.、Eh. Si yo estoy abierto a cualquier tipo de. Hacemos una apuestita、sí, más、sí, de pasta. Sí, sí, sí. sí. Yo sí tengo sí. todos los o t r o s、sí. lo que lleva ya. Como 5 euros, así. Hay que hacer una apuesta fuerte, fuerte, de verdad. Una señera apuesta. Hombre, a partir de 5 euros ya. Yo creo que ya tienes que declarar la a hacienda y、sí. todo. Ha salido hoy la lista sí, de. Sí, ha salido. Lo... ¿Quieres ver si estás o algo? No, sé que no estoy. No, sé que no, no estoy no. porque estoy al corriente de todas mis obligaciones tributarias. Bueno, hay 4.768 personas,、Toma. ¿eh? De morosillos. De morosillos. Y gente que debe mucha pasta. Bueno, Dani Alves, Mario Conde, Dani Pedrosa. ¿Mario Conde debe dinero Hacienda?、Oh, ¡Qué raro, ¿no? <risa> ¿En serio? <risa> ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, no! ¡Qué noticia! <risa> hay algunos que son v e r d e Esta semana la, Oye, la noticia cierto, ha sido lo de Mario Conde y la eliminación sé, de España. De... Sé que es una maldad muy grande, pero ayer lo que me pude reír. Con, la, con los montajes de Imanol Arias entrando en la Audiencia Nacional. Y haciéndolo con lo del lute. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. buenísimo. No, no, no, en Twitter. En Twitter,、ah, en la s red. En Twitter, redes, aquí en la red. Diciendo, bueno,、eso. ha ido a hacerse una, un tratamiento de Jazz for Men.、No. Mira, hay una cosa que le honra. Que ha reconocido. Que sí, hombre, que ha sí. El error, que sí, hombre, que sí. Que sí, que sí.、Vale. Es que hay gente que dice que no, siempre están ahí con historias de, no, es que. No, yo、eh, no no, estuve distraído, no, y es distraído y no me di cuenta. Bueno, también te digo otra cosa, ¿eh? Le puede pasar a todo、no, el mundo. Mira, esto、no, es、no, Mike、no, Sharona、no, del 79, también, ¿eh? Mira, si es que está. m a Baisha Arona es la canción con la que empieza la película. The Nack. La, la película empieza con el protagonista. Y la película ya empieza maravillosamente、mm -hmm. porque empieza Logo de Paramount. Logo de Paramount, el mismo que utilizan en gris. Con lo cual te van diciendo: va a s e n m e una peli de Paramount clásica de musicales. Y la tipografía de las letras es amarilla también, como en la cabecera de gris. Sí, sí, sí, sí. Y suena esta canción, que es pegadiza: Más no poder mientras se、nice. conduce. Bueno, pues、eh, mira, vamos a ver un poquito de la peli. Venga, no vamos a, a llegar a la Sister s s l e n g Oh, qué pena. <risa> un poquito de la peli, vaya. <risa> Os <risa> presento a los nuevos del equipo: Dos n o nada de alcohol. En esta casa. La segunda, nada de chicas en、no. los dormitorios. Me preocupan los nuevos, en serio.、No. ¿Cómo supiste dónde vivo? Me estoy especializando en periodismo de investigación. Sí.、Mm. Yes, la sigue a la habitación.、Sí. s、sí, i e l o d i c e s <risa> Hemos bailado música disco en una discoteca absurda. Country vestidos de paletos. Y ahora somos p u n k c e p t a <risa> tuyo, rarito. Y ser rarito, joder, ser rarito. Rarito. Bueno,、eh, todos queremos algo. Todos queremos algo. Esa l nueva película de Richard l i n k l a t e r él dice que es la secuela natural、mm. de Boyhood, porque dice que Boyhood acaba justo cuando el chico conoce a una chica que le gusta y entra en la universidad. Esta peli no es este mismo chico, pero、no. es un chico que entra a la universidad porque, y le gusta. Está muy una suelto、chica. el chaval, ¿no? Para ser tan... Está muy suelto, está muy suelto, porque a la muchacha la sigue hasta la habitación 307, creo que es, de un motel.、Mm. Y, pero le Se dice gusta, freshman, ¿no? Fresh, freshman, freshman. Freshman. freshman. No lo ve,、no、ve muy freshman.、No, Freshman, él, ¿eh? no, no, es lo veo、tipo. más fresco, pero a nuestro sí, estilo. Sí, ahí lo Están veo... los freshmen, los sophomores, los seniors. El tío va fresco. Ve、ah. a la muchacha. La muchacha se acerca a un coche donde están los vacilones、eh, sí. y le empiezan a vacilar. Y dice al chico: No, a mí es que me gusta el que está calladito. El de medio. El de medio de los c h i c o s El del medio de los chichos. El del fondo, el que está callado, el que no ha dicho ninguna gilipollez todavía. Pero esto, <risa> pero esto te digo una esto cosa. Pasa en la peli,、sí. Esto pasa en la vida, no en la peli. Esto ¿En pasa la vida, en la vida. ¿El que está más callado liga menos? No, no, no, no. O no, sea, pero, liga más. Pero, pero cuando salimos en grupo, los hombres, sí, sí. tendemos un poquito、ah, a salvajarnos. s o r muy pesados. Ah, sí, exactamente. Y entonces, el que es muy pesado, nada. Sí, nada.、Yo、te voy a decir una cosa, Carlos. A ver, a ver. No, no teorías, no, no. teorías de la tarde. <risa>、eh, tú puedes、eh, crear este halo de misterio de voy a gustarle a esta señora siendo misterioso y estar callado y no decir nada para cagarla. Bien, ahora con. Como sea feo, no tiene nada. Ni que ayer, misterio claro, ni、bueno. nada. No, me gustaste porque estabas callado y eres misterioso. Si ¿Sí、eres más feo que Ticio. Da igual que estés callado, que hables, que c a g a s el u i n o que te. Si el chico sí. es guapete nada, y nada. está callado. Y yo otros... me estaba refiriendo a un más o menos que seas resultoncillo. Claro. Resultoncillo pintones, y bueno, pintones, y、sí. te que, puedes hacer un poco el te, misterioso. Que tengas c a r u s a Caruza. Caruza. Con esta Joaquín Reyes. <risa> <risa> siempre he sido muy guapo, he tenido c a r u s a He tenido c a r u s a de esto, ¿no? He tenido caruza. A ver, como conocí yo a Joaquín Reyes, madre mía. Le en le una tienda de telefonía, él estaba con el móvil allí y yo también. ¿Sí? Sí, sí. Y habla igual, es que. Se me ha e s t r o p e a r el móvil. Se me ha quedado asovinado el móvil. Oye, déjame q u e te d i g a una cosa muy importante、sí. de este director que me gusta a mí mucho. Richard l i n k l a t e r aparte de dirigir Boyhood, como hemos dicho, es el director de la trilogía maravillosa Antes del Anochecer, Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. Que sabes que también hace una película cada, o sea, cada un nueve tío, años. Es un tío especial、saga. este. ¿eh? Es un tío especial. Tienes Entonces, que estar currando a todas horas, porque claro, con, con esta forma de trabajar. No para de rodar. t i e n e que tener proyectos abiertos. Esto de las carpetas abiertas,、eh, te sí. debe tener varias. Ya, a mí me, yo pienso en el ordenador de este señor que tiene un montón de, de, de carpetitas de Dropbox abiertas Por hecho, porque digo, tiene varios guiones con los que e s t á t r a b a j a n d o ¿Esto para dónde va? ¿Esto para dónde va?、Claro. e s t a la he rodado ya? ¿O he rodado la mitad de la película? No, no me acuerdo. Claro. Y esta dijo: Mira, voy a r o d a r una película en tres semanas、sí. en un campus universitario. hay que Atrezarlo de s Como d i c e j o aquí n、sí. Reyes cuando invita a Tim b u r t o n todo esto a t r e z a o a mí me gusta el cine atrezado. Soy Tim b u r t o n todo esto a t r e z a o Entonces él llega allí, el Richard l i g n a t e r atreza todo el campus para que parezca el año 80. Sí, pero luego la historia es muy sencilla. Han criticado que la p e l i no tiene realmente nada de historia, o sea que es un reality show y un, un jersey short, un Gandía short del año 80. Es c ó m o era la juventud en el 80 y c ó m o no tenemos nada que ver ahora. Bueno, Porque realmente la película es Chico conoce chica, Pero no tenemos que ver porque la vida ha evolucionado en algunos aspectos que antes no existían. Las redes sociales, lo de los móviles e s a s cosas t i é n Y es curioso de ver cómo se relacionan estos muchachos con estas muchachas sin Facebook, Twitter, Instagram. Pues como hacías, pedirle el teléfono en su casa y llamabas. Entonces se ponía el padre y tenías que poner una voz de cordero que ni te cuento. Hola, hola. Yo soy compañero de su hija. Soy compañero de clase, que es que me ha dejado. Unos apuntes, cualquier、y、a rollo、no、s puedo v a r para、sí, d e v o l v e r Sí, sí, claro, lógico. Sí. Pero ahora. Pero claro, en, este, en esta peli está v i v i e n d o en unas casas, en unas fraternidades. Es una película de la que hablamos de、sí. frat movies, que llaman e América.、Mo película. Mm. Aunque aquí nuestros compañeros de Film Affinity. A ver los géneros. Comedia, bien. Deporte, béisbol, ¿vale? Años 80, te diría yo que finales de los 70. Sí, bueno. Cine independiente, USA, sí. sí. Comedia、sí. juvenil, bien.、Sí. Colegios y universidad, bien. Esto me recuerda, ¿sabes? Y el corte inglés, a la, a planta las, octava. A las <risas> Mercería, planta u n 1. Caballeros. <risas> ¿Sabes lo q u é me recuerda esto? Las críticas de antes de la BF que ya no lo hacen de、sí. para mayores con reparo. Qué bonito era eso.、Y、pero la, te hacías una idea, ¿eh? d a b a un miedo, sí. Te hacías una idea. Si ponías alguna tequita y al, ya no se veía. Alg alguna alguna... ¿alguna tequita vas a ver. Sí. En esta hay tetas. No, vale, de,、sí. por, por ser... Por, por comentar la película sí, como.、Sí, s sí, sí. Sí,、eh, hay. Pero. Se ven más señores que. Se... Yo me llevo una decepción con esta película, te voy a decir de verdad. ¿Más señores que señoras? Sí. Yo digo, con media, ¿cómo pone aquí? c o media universitaria. Digo, me voy a hartar. Nada. Y sí, hay algunas. e ñ o r、no. a Pero realmente son los señores que toman el rato.、Ay. Entonces se la he recomendado esta película a muchas amigas. Amigas, ¿no? Sobre sí, todo, amigas. Tienen, sí. Una que escribe un blog estupendo que ha estado aquí, Solaguirre, nuestra amiga Solaguirre, Sol. que tiene un blog que lo peta con miles de visitas. Sí, señor. Hemos hecho ya dos, dos micro teatros juntos. Y puse el otro día un post que era El calor del verano, cómo me gustan los señores en verano. Y dije, pues mira, querida, hay una película esto, que se suena este viernes. Que se llama Todos Queremos Algo, que te va a encantar. Sí, <ríe> Le、señor. mandamos un beso a Sol. Un besito, un besito.、Sí. Pues nada, la banda sonora es maravillosa. Pero, no, pero de... no llegamos a System. No, no, no, si es que ya vamos por Cheap Trick.、Eh, I Want You to Want Me. Un clásico, sí, un clásico de finales de los 70. Sí, no, esta, esta ya creo que es de los 80, fíjate. Esta es de un 80. Es que está ahí en la frontera. Es que l o n t e r a n l a r o Que los 80 es una frontera sí, sí, muy sí, maja. Sí, sí. Bueno, pues nada,、eh, es muy larga, 116 <risa>、no. minutos, madre mía. Sí, bueno, casi dos horas. Esto、Oye. lo d e c i m o s a las 4 y media, ¿eh? Clavadito, que, clavadito. A porque... <risa> Vamos a la sala 2, a,、vale. no, a ver qué nos ponen. Ahí está, sala 2. Os presento、no. los nuevos del equipo. Dos, no, no, no. no. La, esta es la. Está, hemos、esta、entrado a la de antes. Vamos a entrar a la 2, venga, a ver. Me levanto cada mañana、está、a las 5:30. Nunca pensé que sería una de esas personas que llevan maletín. Buenos días. Me recuerda cuando iba al colegio con mi bolsita del almuerzo.、Davis. Manejamos bastante dinero. No diré cuánto porque no creo que sea apropiado. Vale, 6.000 millones. Creo que al principio le caí mal a Phil. No tenía ambiciones y además un día me dijo: No me gustas, Davis.、Oh. Julia era buena chica. Una buena persona. Aparte de eso, creo que no sabía quién era en realidad. Siempre decía que no prestaba atención. Ay. Bueno, es un drama. Demolición. Demolición. Es un drama. Hombre, y se llama Demolition.、Sí. Oye, está, Jolín. Está muy bien t r a d u c i d a Está、Ahí、bien. Llevamos dos p e l i s bien traducidas. Bien, ¿sí? bien, bien. bien Sí, sí, sí. Bueno, b u e no mular,、ah. casicas. Pero bueno, Demolition, demolición. No tiene nada que ver con Demolition Man. ¿Vale? Aquella de Stalone l contra Wesley s n i p e s Si、sí, buscas.、Eso、como como las tengo por orden alfabético, pues cuando la he ordenado, mi... la, la llamo La Manuteca, lo que tengo en casa. La Manuteca. <risa> la manuteca. <risa> Primero va Demolition y luego Demolition Man, ¿no? Correcto. Bien, sí, bien, bien. Pero no tiene nada que ver. No. Esta película es un drama.、El、sale j a c k g y l l e n h a a l que es este actor hermano de Maggie g y l l e n h a a l La gente la reconoce. La gente. He visto por ahí que se queja del doblaje, no digo nada. No lo sé, la he visto en inglés. Se quejan, se quejan. Sí, la he visto en inglés. Sobre todo, no sé, no les, no les debe de gustar mucho.、Eh, no lo sé. La p e l i está muy bien. Por Porque es un drama que nada más empezar la película, no cuento ningún spoiler porque además está en el tráiler.、Uh -huh. en, en el segundo 30 sí, dice que se mata, se mata a l a m u j en un accidente、sí. de coche.、Uh -huh. Y entonces、eh, t r a u m a para toda la familia, está en el hospital, en el hospital no consiguen reanimarla. Y este señor se va a una máquina de estas que salen la casitos y emanemos y tal, y lo que nos pasa a todo el mundo. Que se te queda que enganchada. Te queda enganchada empieza a darle golpes y porrazos los padres de su red ...y red, no s a l e Y no sale. ¡Qué torpe! Y empuja, y empuja, y le dice: a la familia, Oye, estamos en el hospital, se acaba de morir、mm, tu señora, mi hija.、Mm. Ahora, esto de los m a n e m s me importa una mierda, lo de la máquina. Es que es, es, que es una vergüenza porque en todas las máquinas pasa lo mismo. Oye, chatón. Chatón, es q u o s e a n e s ¿sabes? O tendrás más dramas importantes en la vida ahora. No, no. ¿Sabes? Yo te compro otro. Que no, que no, no que no. Que, que, que lo importante mi, es esto. Mi paquetito de Emanems. Sí, sí, sí, sí. Y entonces se pone a escribirle cartas a mano. A la compañía. Toma, hace una foto del móvil, del número de máquinas, el número del móvil de m ó v i l Habrá habido algo de dinero, ¿no? De... Y pone una demanda. porque dice que Digo, c tuvo... de esto d e que... no sé, marketing o algo, le habrán sacado sí, algo. Yo creo ¿no? que la, la película, la productora sí. dice sí, porque se ven un montón de marcas ahí en la. En el este. Y entonces escribe una carta diciendo que les va a demandar porque en una en una situación tan traumática, claro, que claro. se te muera tu señora y que no tengas ahí, no ahí para tomarte, poner... un chocolate,、claro, un c h o c o l a t í pues que no、claro. puede ser. Y entonces le, le contesta la, la señora. Y dice: Siento mucho que se haya muerto su mujer, no, no nos demande, yo le devuelvo usted el dinero del el importe ahora mismo.、No、pasa nada. Pero qué pasa? Que la que le contesta es Naomi Watts. ¡Hombre! ¡Hombre! Esto ya son palabras mayores. Y le dice: ¿Podemos quedar, amiga? Pero ya tirando la caña. Pero, pero vamos, pero, tirándola, tirándola así, como olímpico. O A sea, modo pero esto, olímpico. p o d e m o s quedar. Pero si he vivido reciente, hombre. Ya, pero le confiesa Naomi Watts no estaba enamorado de mi señora. La que me gusta eres tú. Naomi Watts dice, pero si me gusta. e o si no me s o n Nada de nada. Ya, pero yo sé cuando me gusta alguien y cuando no. t e claro, dices, qué mal me cae este personaje. Entonces, el problema de esta peli es que este tío cae muy mal. Sí, ¿no? ¿Pero él, el actor o el, no, el o, el, o el personaje? El personaje, el actor es b、bueno, u el n o e de Brock este, Van m o n t a i n el sí, moreno de Brock sí, Van m o n t a i n Sí, pero es u e este, este hombre, cuando pone la cara esa torcida.、Ah, Jake l e n h a l tiene cara muy rara. Y pone la cara y, y pone una、sí. expresión así un poco adusta y、sí. cae como regular, cae tirando regular, a mal, ¿eh? Cae regular, pero a las señoras gusta este señor porque tiene este aura de misterio de、sí. no acabo de pillarle. Yo le llamo Caramono, tiene un poquito Caramono. Un poquito de... Sí, Caramono. <risa> Haciendo amigos. No, va, a ser no, tu, va a ser tu Dios, Brolin. <risa> De este programa ahora, Jim k i l e n h a r d O sea, tú te quieres hacer amigo hoy Jim k i l e n h a r A v mira, es que estoy celoso perdido porque, a ver, alguien que haya tenido relación mínima con sí, Naomi Watts、claro, es que claro, ya. Es que sea, sí profesional. m e n t e profesionalmente. Profesionales. Profesionales. Profesionales. Sí, sí. No, pero en la peli de decir que s e e n r o l l a no es un spoiler, con、no. lo cual que t e quieras、bueno, l e g o bailar. Ya, ya. Jim k i l e n h a s a b e s Se lo p e r o la peli se muní. ¿Por qué se llama demolición? Porque él en ese momento decide demoler todo lo que era su vida. Y además, literalmente, o sea, coge un martillo pilón. Y se carga todo. Y se carga su casa. s e va a su casa y la destroza. Y le dice el hijo de Naomi Watts, que es un tío estupendo. le dice: ¿Por qué destruyes tu casa?、Y、dice: Porque necesito destrozar mi vida、eh, físicamente. O sea, quiero borrar todo mi recuerdo con mi señora.、Y、dice: p o n t o r favor. Entonces va el padre de la, de la hija muerta a ver cómo está su t i e r n o todavía, ¿no?、Uh -huh. Y le ve destrozando la casa.、Y、dice: Pero eres la peor, la peor persona, lo más inmundo que he conocido. Entonces la película de alguna manera intenta. Que te caiga bien, que lo tiene todo a p r u e b para caerte mal, que te caiga bien este chico.、Ya. Y al final te cae bien.、Sí. No te digo por qué. Bueno,、sí. bueno, no lo, cuente, no lo cuentes. No, no. lo cuento.、Eh, para señora, s esto pa que, pa caballeros, para exigentes. caballeros, exigentes. <risa> para damas y caballeros, te diría. Damas, caballeros. Para gente muy cinéfila.、Sí, es una peli、sí. muy, que a la gente que le gusta mucho el cine les va a gustar. Bueno. Sí, a mí me gusta mucho Demolición. Demolición. Y se puede ver, imagino, también、eh, en versión original. Recomendable en versión original. Demolition.、Si、dices que no ha gustado. No él, sé, yo lo he leído、sí. por ahí, he estado mirando críticas de la película y algunos decían que el que doblaje, el doblaje que no... no era bueno. a q u í nos han complicado la vida los de Film Affinity. Drama. Drama. <risa> perfecto. Drama. Perfecto. perfecto. perfecto. perfecto. No habría perfecto. otra manera de decirlo. Bueno, y ahora va, según m a n i o Velasco, el blockbuster de la semana. o ¿eh? Ojito al parche. A ver. De 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta, pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños, Salvador Vidal. Es que si sales a, Van partir, a volver, e s t a r rompe s、si、la doblas el azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad no para evitar tiranía opresión o persecución sino la aniquilación y si vencemos hoy el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana sino el día en que el mundo declaró al unísono no desapareceremos en silencio en la oscuridad no nos desvaneceremos o s A a esta peli para ser perfectamente. Me v e n r de arriba ya, ¿eh? h s a b e lo que le falta? Que la música sea de Hans Zimmer. Ah, No No lo es. No, no. no. Es de h a r a l d k l o s e r h a r a l d k l o s、sí, e、eh, r sí. Thomas Wankler hace los arreglos. h a r a l d k l o s e、eh, r es un amigo、mm. íntimo que tiene Roland Emery. m Mmm. Eh, no sabía yo. s e、sí, es muy amigo de Rodan Emerich. Bueno, son amigos, s e s t a m u y amigos. Y entonces empezó a trabajar con él a raíz de despedir a David Arnold. David、mm. Arnold es un músico maravilloso inglés que hace con r o l a n d Emerich m tres películas: Stargate, Independence Day y Godzilla.、Uh -huh. Y bueno, luego hace、eh, John Williams, El Patriota. Sí. Hace, y ya r o l a n d Emerich m dice: Joder, buen ojo, buen ojo para los músicos tengo. Se encuentra con Harald Klosser, que es un músico alemán como Emerich, m de un nivel un poco menor que David Arnold y por supuesto John Williams. Y hace las, las pelis más flojas de r o l a n d Image, que son 2012, el día de mañana,、mm. 10.000,、mm. Asalto a la Casa Blanca, Asalto al Poder.、Sí. Son más flojitas que estas. Entonces, claro, David, d ha habido una campaña en internet o que David Arnold vuelva a la franquicia o poner a un músico como Hans Zimmer.、Y、ha ¿Que que, ha ¿no? habido una campaña. Sí, sí, en, en internet c a m p a ñ a e r Pero qué friki sois. Sí, yo, yo estoy todo el día en firmando e n Change.org. <risa> Sí, t a n t otra cosa que hacer. Y e m e t o Venga, venga. Para que Hans Zimmer haga la música i n d e p e n d e n t e Day. Una petición. Manuel Martínez Velasco. Y lo ve Roland y dice. Y lo ve y dice Y me pone ja, ja, ja. Y el icono del WhatsApp que lloras. Que va a ser que no. Y yo le pongo el de la flamenca. Y así estáis tan liados. Oye, Roland Emery vive en Instagram. Está todo el día subiendo. f o o t Sí, sí. Bueno, como un l i a o tampoco tiene que estar, ¿eh? はい。Okay. También tú lo estás siguiendo porque. Yo lo sigo en Instagram, sí. Yo sigo a todos los directores a ver qué hacen. Dice, está también en Instagram. Y tú y yo también. vas mirando, sí, ¿no? Voy mirando de, vez de vez en cuando. En cuando. Yo miro a ver quién está en Instagram. Claro, claro. Es diferente. Bueno, i n d e p e n d e n t e s de contraataques. Se... ¿Es la segunda parte o no? Es la segunda parte. Son 20 años después. Han pasado 20 años, tanto en nuestras vidas, porque aparece ya 20 años de la primera, que se dice pronto, y han pasado 20, 20 años, ¿no? años. Entonces, te decía Salvador Vidal. Salvador Vidal es el actor de doblaje maravilloso y gran amigo que dobla por primera La primera Vez a Bill Pullman、uh -huh. que hace el presidente porque en la primera le doblaba otro actor.、Sí. Bill Pullman、eh, ya no es presidente porque las legislaturas y son y p e s t á ya momento, un poco ya. Un peleado, pero、mayor. sigue siendo el presidente que libró a la、uh -huh. humanidad de esta amenaza. Con lo cual, el discurso de hoy celebramos nuestro Día de la Independencia、oh, otra vez coincide otra vez. con el 4 de julio. Qué bonito. Qué casualidades de la vida. Pues a mí me emociona oírlo. Hombre, casualidad, actor, casualidad. ¿no? Oye, pues este, ¿ves? ¿Eh? ¿Eh? Es que suena、no. muy Hans t i m m e No, no, es ¿sí? pues、claro, no sé. tu amigo Harald. Har me encanta, un abrazo. Harald, Harald. Harald. Bueno,、eh, ¿cuál es la gran diferencia que hablaba、ah, yo en este maravilloso arte? Que no sale Will Smith. ¿Y dónde está Will Smith? Pues no está en s、pues、t á e sitios, pero、no、está, en esta película no está. No, pero su personaje, ¿cómo se justifica?、No、lo... Ah, se justifica, ¿no? De o sea, alguna manera sí. sí、claro. Vale, vale. Sí, de hecho, pero ¿habrá Pero o algún afroamericano para sustituirle? Sí, sí. Hombre, ¿cómo se llama? Se me ha pirado. Pero、uh -huh. sí, sí, es un actor. Bueno, el, el, realmente el sustituto, el piloto héroe que pilota los cazas, es、eh, Liam h e m s w o r t h el hermano de Thor, el, el, el, el, cuñado, de... el cuñado del e cuñado del Zapataki y novio de Miley Cyrus. t a m o hablando de la, vi、no、de la familia, vida real.、Eh. En la vida Vaya real. familia. Buenas noches buenas. <risas> buenas noches buenas. Me río yo de las de mi casa. Joder. <risas> Que se r p a r a verlo. e s o sí que tiene un reality, ¿eh? Nochebuena en casa de los Hensworth. s Los Hemsworths. Fíjate qué piloto para vender una tele. Los Hensworth. Los Hensworth. Como los Osborne y los k a r d a s、sí. h i a n Los Hensworth. Bueno,、vida. pues Ian Hensworth, que es un actor guaperas que sí, gusta guapo, mucho a las me, guapo, muchachas guapo, chaval, porque、sí. sale en la saga de los Juegos del Hambre. Sí, sí, sí, Aquí sí. no tiene nada que ver con el personaje de Will Smith. Pero hace del sustituto, e el sustituto Natural. O sea, es lo que haría Will Smith en esta película si hubiera dicho que sí porque Fox le puso cheque en blanco u n o Tras otro, a Will Smith y dijo, y dijo no, no y no. Claro, él estuvo todo. No la... means no. No means no. Estuvo toda la década de los 2000 diciendo no, no, no y decían, bueno, vamos a esperar porque eres una estrella. Pero, c a b l l o Will Smith no tiene el poder en taquilla que tenía antes, con lo cual yo creo que debería haber aceptado. Dice que va a estar en Men in Black 4.、Mm. Entonces, si dices que s e a Men in Black, Men in 4, Black la... 4. Sí, sí y a están, ¿no? sí, están preparando.、Vale. Si vas a hacer Men in Black 4. ¿Por qué no haces Independence Pero Day? Pero a lo、2? mejor es que no. A ver, Independence te... Day es lo que es. Han pasado 20 años, han vuelto los alienígenas. Han vuelto, ¿eh? Se <risa> habían dejado algo. <risa> Las llaves del coche. Ya sabía ¿no? yo.、Ah, ese final. ¿Te imaginas? Ese final que no estaba muy cerrado del todo. No estaba muy cerrado. Bueno, estallaba en la nave nodriza al final. Por eso digo. ¿Quién、eh, obviamente no repite del reparto?、Eh, a ver, ¿te acuerdas qué pasaba con la mujer del presidente? Es que no la, vi, no la tengo fresca. La, te la has visto la 1, ¿no? Sí, pero la vi ¿La, hace 20 años. ¿Sí? ¿No la volviste a ver? No, no, no. t i e n e que verla todos los veranos. ¿Qué dices? <risa> hay que refrescarla. t i e n e que ver. ¿El 4 de julio te ves tú esta peli? Sí. ¿Todos los 4 de julio? Todos los 4 de julio. Sí. <risa> con la banderita americana fuera claro, de. Con una barbacoa y con, y con petardos que compran el chino. Con fuegos artificiales. Bueno, la mujer del presidente,、sí. que era esta actriz que salía en Bailando con Lobos, h a c í a de la novia india de Kevin Costner, fallecía. Es la única. Que la trama justifica que no pueda volver. Y、pero、lo de Will Smith no te digo cómo lo resuelve. Bueno, para bueno. Que la veas. pues、eh, digamos el estreno blockbuster de la Estrenazo, semana. Estrenazo, blockbuster,、vale. palomitas, explosiones y no le pidas、bueno. mucho a esto. No, no, no, no. Marcianitos y explosiones. Se llama Independence Day contraataque. Y hasta ahí lo puedo leer. <risa> es que no es. Ya, pero bueno. Ya. Pero bueno, en fin. En realidad. Es un renacim renacimiento. Renacimiento, reinsurgencia、sí. o rein sí, re. re. a t a q u e Ahora venimos. Aquí estamos. Aquí estamos、uh -huh. otra vez. Vamos a la sala 4, a venga, ver. a ver. Taxi. Taxi. Sí,、claro. Tiene experiencia como cuidadora.、Uh, nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will. Te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. Hola. ¿Y para qué estoy aquí? Para alegrarle, supongo. He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. Sí. Hacemos un trato. ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Uf. Ya, un poco borde el chico. Antes de ti se Antes llama. Antes de ti se llama la peli. Y, y mira, está bien traducido porque es ¿Sí? me before you el、eh, sí. original.、Eh, a ver, la peli, el, el chico es un poco borde, es un chico e s t á discapacitado. Bueno, al principio hemos oído taxi, esto no desvelamos nada porque se debe <risa> bueno, ser al principio taxi de. Taxi no es el gran spoiler. No, no, no taxi atrope... <risa> le atropella una le moto, atropella, ¿no? Le atropella, sí.、Mm. sí. Entonces, claro,、eh, la muchacha que le pone para, para cuidarle es Emilia Clark, e nuestra querida Kalesi, madre de dragones de sí, Juego sí, de Solo.、Sí, sí, sí, Entonces, claro, a mí esta película me ha recaudado. Bueno, la película es esta chica cuidando a este chico que tiene esta discapacidad y enamorándose perdidamente de él. Ella de él、los、y él dos, de ella, ¿no? Los dos.、Mm. Él tiene esta cosa de que se quiere morir, con lo cual la película plantea un poquito el tema de la eutanasia, pero planteado para adolescentes.、Sí. Es una película para adolescentes, ¿eh? Que igual le gusta a las señoras.、No、sé. es, son de estas comedias, dramedias románticas de enfermedades que se están poniendo muy de moda. El año pasado tuvimos una también. Tuvimos dos. El año pasado. e s p a t e la música no te indica eso, que vaya a ser una d r a m e d i a No, ¿verdad? Parece que van, inv van a invadir los aliens. No, no, no, la música no, parece de Hans no, Zimmer. No. no, no es de Hans Zimmer e s de Craig de Armstrong. Armstrong.、Mm. Eh, la peli, yo creo que es. A ver, no te diré qué remake, inconfeso, pero sí se ha inspirado mucho en Intocable.、Ah, q u Es e el éxito este del cine sí, francés. Sí, Lo sí, que sí, pasa es、sí. que cambias. El a negrito por. A Omar Sai. <ríe> por Kalesi. Me quedo a Kalesi. ¿Sabes qué dicen que va a hacer Superdiative en Hollywood? Sí. El negrito, Omar Sai. Bueno, hombre, gran, no, gracia, hombre, no, gracia, no, gracia, no, vamos. Y、sí, gran, gran, gran actor, además. Un buen actor.、Sí. Entonces cambian este muchacho por Calessi, morena, sale, sale morena, sin enseñar nada, porque, o sea, quiero decir. Diferencias de Emilia Clarke en Juego de Tronos. Que en, en Juego de Tronos sale siempre en pelotas y con dragones y rubia. Bueno. Y aquí vestida, morena y sin dragones. En Juego ¿Vale? de Tronos se <ríe> ve que hay una pequeña maldad dentro del del reparto, ¿Sí? que es que cuando te invita a comer el productor. Te, ah, tu personaje. Ya, eso lo ha contado s o f h i e Turner, ¿no? Lo ha contado s o f h i e Turner, Sansa Stark. Es buenísimo. Es que cuando te invitan a comer los productores. s h a sido maravillosa tu contribución、qué、a la bien, serie. Qué bien. Qué, bien. qué bien, muchas gracias. Igual es、ah, en el、ah, próximo capítulo.、Ah, ah. <risa> es que eso me ha encantado. Pero ha salido George Martin diciendo: al final van a morir todos, o sea, sí, que, que tarde o temprano. Ajustar bien el caché, sí, pero, vais a morir,、bueno. pero que vais a morir todos.、Sí. No va a quedar ni uno vivo. Bueno, cuanto más aguante Emilia Clarke, sí, mejor. Sí, sí, no, no. Emilia Clarke es, de, a mí es mi trama favorita d e juego de sí, Tron. Sí, sí, sí, porque sí. me parece que toda la trama de Kalesi es la que no tiene nada que ver entre comillas, con m i l l a s c o los otros reinos de Poniente y pasa siempre en sitios exóticos. En juego de t o n siempre está lloviendo y está nublado. Y de repente sale Kalesi en una montaña con rocas o en el mar y es como hay un poquito el de. El contrapunto. El contrapunto sí, un poquito sí, sí, de sí. sol. Bueno, aquí nuestra queridísima Emilia Clark, e que se va haciendo un hueco también en el cine. El año pasado contábamos con ella en Terminator.、Uh -huh. Bueno, contábamos de ella, contaban los productores con ella. <risa> ya、tú? me gustaría contar con Emilia Clark. <risa> Jolín. En alguna película, o y e ¿le puedes escribir también, como hacía el protagonista claro. de. La、claro, has escrito y tampoco me hace caso. La <risa> has escrito, p u e sigue s e s c r i b i é n d o l e Unchange.org. <risa> Para que Emilia Clark e protagonice alguna película. ¡No, no, no! ¡No, o A lo mejor ha pasado un m a t o j o rodante del desierto sí, sí, en la petición, sí, sí, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero bueno,、eh, la p e l i está bien, pero es muy de, es muy de llorar.、Mm. Muy de, yo creo que las teenagers, que les gusta. Se está haciendo mucho cine, pues como la fuerza del cariño. Bueno, es un drama drama para teenagers. Drama para.、Sí. Pero que la película está bien, ¿eh? Por lo que sí, he oído por a h í a l g una cosita、bien. que no, no está mal calificada ni nada. Sí, y además, no la escribe Nicholas Sparks, que es el habitual de ese tipo de dramas.、Mm -hmm. Pero es, la novela es de Jojo Moyes,、sí. no le conozco a este señor. Pero esta es muy del estilo de Nicholas Sparks.、Bueno. Es ese s e tipo de adaptación con mucho azúcar para, para teenagers. Bueno, que esta me, semana se nos ha ido Bud Spencer. Que、no. eh, Carlo Pedersoli. Sí, señor. Con 86 años. Un、mío. tío preparado de verdad, ¿eh? Era, no, era abogado, a d o l i i c c e n doctor en Derecho,、sí. hablaba varios idiomas,、sí. fue campeón del mundo de natación. Con la selección、sí. olímpica italiana. Y,、sí. y unos les consideran un bruto. Este un bruto es un bruto. Que bofetadas. Quedaba bofetadas. b o f e t a d a s gran actor no era. No, no era Marlon.、Claro, hombre, a ver. Pero era un tío que tenía un físico para el cine y muchos actores、eh, han empe... les han contratado Hollywood porque les ha visto un físico imponente. O sea, Johnny Bismuller fue Tarzan habiendo s i d o n a d a d o r、sí. La roca viene de la lucha libre. Sí, a los、no、Schwarzenegger venía del culturismo. Sí, señor. O sea, que son muchos actores que Hollywood ve un físico imponente y dice: Hombre, no vas a hacer de galán, no vas a hacer de enamorar a Kalesi en no, antes de ti. No. Pero puedes pegar puñetazos a dos manos, ¿no? <risa> Hostias de padre, de mano abierta. Como me encantaban esas películas, de verdad,、oh, ¿eh? Viejas, muchas,、no. de hecha, muchas de ellas hechas en nuestro país, en Almería. En el desierto de tabernas. Y también. Sí, las, sí. Le llamaban Trinidad y le seguí s a n llamando Trinidad. Y aquí hablan, e el puente de los franceses.、Y、hicieron una. Y si no nos enfadamos, sí, sí, sí. p o n d e、sí, estaba sí. esta feria que estaba al lado del calderón. <risa> que ya, que la, yo recuerdo de pequeño ese, sí, sí, esa feria.、Sí. Al Había al... justo al lado del calderón ponía una feria. Qué pena que lo quitaran. Ahora ya la feria está en otro lado. Está El IFEMA. Bueno, Manu. Venga, querido. La semana que viene más, ¿eh? Sí, señor, Venga,、siempre. cuídate mucho. t Y t i r a por la sombra. Venga, hasta luego.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 País... Madre mía. No nos vamos a poner nostálgicos. Eso sí, nueva edición de Inéditos en la Casa Encendida. Primera oportunidad para muchos jóvenes comisarios. Esta mañana yo charlaba con uno de los ganadores. Ahora vas a entender lo de la música. Vale, vale. Con Alberto Berzosa. A ver. l Alberto Berzosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Madrid activismos. En esta exposición nos vemos reflejados los madrileños. Es. Parte de nuestra historia. Sí, es parte de nuestra historia, y, y yo creo que quien venga a ver la exposición va a notar que está de mucha actualidad.、Es、haber reconocido cosas que parecen que son nuevas, pero que vienen de hace 40 años. Vemos, sobre todo, muchas imágenes de los madrileños en la calle, pidiendo, reivindicando, exigiendo sus derechos. Claro, es un poco lo mismo que pasa ahora.、Eh, lo que pasa es que el, el planteamiento de la exposición sí que era no mirar hacia el tardofranquismo y la transición, tanto para volver a hablar de sopa de, de, de letras,、uh -huh. para hablar de partidos políticos, sino para reflejar a la gente haciendo cosas, moviéndose y construyendo ese modelo de país que ellos tenían y construyendo la democracia.、Uh -huh. Y entonces me, me resultaba interesante.、Mmm, Pues eso, mostrar a la gente en, haciendo cosas, ya sea en los barrios, en las fábricas, en la universidad o en las calles, sobre todo. Esta exposición、eh, es un premio,、eh, forma parte del ciclo Inéditos, que es、eh, el apoyo a los nuevos o a los jóvenes co comisarios a la hora de plantear un, un proyecto. Yo no sé de dónde nace. Esta exposición, Alberto, y cuánto te ha costado llegar hasta este momento, que es el momento en el que se abren las puertas para que los madrileños vengan a disfrutarlo. Claro, bueno, aprovecho para dar las gracias a, a la Casa Encendida y a toda aquella persona que ha apoyado el proyecto. Esta exposición, bueno, yo soy historiador y, y、bueno, recojo un poco la trayectoria que. Que he venido desarrollando desde hace años en mi tarea de, de historiador. Entonces,、eh, yo、mm, me especialicé、eh, en estudiadores del arte, en, en el arte en el cine vinculado a movimientos sociales. Entonces, esto está un poco aquí, í ¿no? Recoge un poco cada、eh, parcela que he ido estudiando a lo largo de todos estos años. Entonces, Eh, creo que habría que decir que el proceso son, imagínate, 10 años, pero、eh, estrictamente en la exposición llevo un año investigando y, y pensándola. Estoy frente a un cartel que dice: Las calles madrileñas sirvieron como terreno de expansión de las luchas del resto de espacios de resistencia. Aunque no es tan conocido, a lo mejor la bandera la llevaba. A... Cataluña, Barcelona, a lo mejor también el, el País Vasco, pero aquí en Madrid también hubo un movimiento muy fuerte y ahora podemos verlo a través de todo este material que ha rescatado. Claro, lo que ocurre es que en Madrid, eh, la, eh, como era la capital, bueno, sigue siendo la capital de España, pero bajo el franquismo, eso significaba una mayor represión. Entonces, la clandestinidad、eh, pues、tenía, requería también habilidades especiales que muchas veces han hecho que no se conserven materiales, igual que en Barcelona o en, o en el País Vasco, y, y entonces era más difícil acceder a ello. Entonces, a mí lo que me interesaba era、eh, equilibrar, sacar a, a la luz que Madrid no solo era la capital de. El franquismo, sino también、eh, un espacio de resistencia fuerte, imaginativo y muy activo.、Uh -huh. eh, muchas fotografías, muchos carteles, muchos documentos y también vídeos, documentales, me imagino. Sí, hay algunos d o c u m e n t a s bueno, hay tres documentales.、Eh, el primero, La ciudad es nuestra, hecho por Tino Calabuch,、eh, en el cual se habla del movimiento vecinal.、Eh, todavía. Con Franco viviendo, porque la película es del 75, rodada entre el 74 y el mismo 75. Eh, luego hay una película rodada en la clandestinidad también en, en las fábricas de madrileñas que se llama La lucha obrera en España. Lo que pasa es que esa película, eh, curiosamente, eh, quien venga a ver la exposición la verá subtitulada porque esa película se grabó aquí, pero、eh, como aquí no se podía proyectar, pues、eh, se enviaba a Francia. Entonces se tradujo, se dobló al francés y ahora hay que subtitularla para poder verla.、Y、la tercera película es、eh, España 68 de Elena Lumbreras. Y es un fragmento en el cual、eh, pues、podemos ver、eh, imágenes de la universidad y del activismo universitario en Madrid. Ya que tenemos la oportunidad de hablar con el comisario, me gustaría que, que me contara cuál es su p i e z a estrella, por decirlo así, cuál es ese、eh, documento, a lo mejor, o obra a la que te ha costado más llegar, o, o simplemente、eh, que, que tú resaltarías en este momento por algo. Eh, cuesta eh, elegir sí, entre todas. Cuesta elegir. Hombre, a mí me gustan mucho las imágenes de Orcasitas, del barrio de Orcasitas, porque yo creo que son la metáfora perfecta de lo que era el activismo. Eran unos vecinos llegados al extrarradio de Madrid.、Eh, Que no tenían nada y que construyeron todo con l a base de, de esfuerzo y de voluntad. Entonces, hay algunas imágenes en las que se muestra pues, cómo están construyendo la propia. El edificio de la asociación de vecinos,、uh -huh. o c o m o ellos,、eh, ante algunos、mm, fraudes、eh, que afectaban a todo Madrid, pues ellos se organizaban para、eh, hacer un comercio más justo del pan, por ejemplo. Y realmente fueron、eh, modelo del resto de asociaciones de vecinos y yo creo que inspiración para. Para buena parte de los activistas de la época. Alberto, todavía escuchamos el e con e la sala, porque la sala todavía está vacía, todavía no han empezado a llegar、eh, los madrileños que recorrerán esta、eh, exposición que forma parte de su historia. ¿Cómo crees que, que se la van a, a tomar? Hombre, Yo creo que、eh, se la tomarán con interés. Me parece que también recordando un tiempo. Que por lo menos yo creo que les va a hacer ver que mereció la pena vivir lo que, lo que se vivió, lo que pasaron, y a quienes no vivieron en esa época, pues ver un referente claro para, para seguir construyendo ciudadanía. Muchas veces más que recordar va a ser descubrir, porque seguro que muchas de las cosas que nos cuenta esta exposición ni siquiera lo sabíamos los, los madrileños, que habían ocurrido aquí en Madrid y que en Madrid también había este movimiento. Claro,、eh, yo creo que es una exposición claramente histórica y cuando te acercas a la historia, pues descubres que igual lo que conoces sobre tu propia comunidad, sobre tu propia ciudad, sobre tu propio país, pues、eh, son, o sea, son más eh, ideas eh, construidas a posteriori que realmente lo que pasó. Entonces,、eh, si vienes aquí, pues. Encontrarás las fuentes originales en muchos casos para、eh, darte cuenta de dónde venimos. Y ya de fondo, e l Madrid más underground, con la música de fondo, no la escuchamos sino que la vemos. Who, Janis Joplin,、sí. Bob Dylan. Esta es una obra muy interesante de, de Darío c o r v e i r a que era también、eh, miembro de la Unión Popular de Artistas que acabamos de mencionar. Y es una obra que habla de, pues, de la juventud de una época, mezclando imágenes de manifestaciones、eh, pues, por aquí, por Lavapiés、mmm, y en la Complutense, en distintos sitios emblemáticos de Madrid,、mmm, con.、Eh, En los nombres de los grupos que、eh, esa generación o esos jóvenes más underground, capaces de absorber la contracultura extranjera, pues escuchaban entonces. Entonces es un retrato、mmm, curioso y original, de, bastante potente visualmente, como podemos ver,、eh, de, de, pues, de, esa, de esa juventud. Madrid, activismo, nuestro presente. Nuestro pasado y quizá nuestro futuro. Alberto Berzosa, ha sido un placer pasear contigo por esta exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, un placer. 1968-1982, un viaje en el tiempo. Madrid, activismo comisariado por Alberto Berzosa, uno de los ganadores de este concurso inéditos 2016. Que a partir de mañana podemos ver en la casa encendida un retrato del movimiento social y político que se opuso al régimen franquista desde finales de los 60 y que nació y creció aquí en Madrid. Una muestra que está formada, entre otros, por diversos documentos muy curiosos. Hay fotografías. Hay panfletos y hay carteles que muestran los movimientos sociales de la época.、Olé. Las trencas, sí, sí, los sí.、Eh, jóvenes <risas> corriendo delante de los grises, toda esa sí, sí. época está en la casa encendida. Y recuerdo, la entrada es gratuita, podemos disfrutarla durante todo el verano. Y seguiremos hablando de inéditos, porque esta mañana hablábamos también Con dos más de las ganadoras de este certamen. Muy bien. Oye, ¿que luego tenemos música o qué? Luego tenemos a Coleman. Hombre. Y se va a enfrentar muy dispuesto a nuestro test. Por menos de 10 euros. 10 bueno, euros de Coleman,、preguntas. que es una banda, pero. Es uno solo. Ya, ya, ya. No, vale, bien, bien. Es una autobanda, podemos decir. <risa> Auto -banda. Además, <risa> banda novel. Bueno, no vamos a poner más etiquetas que al final la liamos. Luego、sí. le preguntamos a c o l m a n pues... Que además, el sábado presentas un nuevo disco en la sala móvil. Ah, muy bien. Pues nada, luego le escucharemos. Y en presupuesto. Vale, y ya no cuento esto más. Ya, perfecto. Gracias, Maite. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Llegan las noticias de las 5 de la tarde y nosotros nos tomamos un descansito, escuchamos las noticias y después volvemos en la segunda hora de Aquí No hay playa. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Aquí no hay playa. Onda Madrid, con Carlos Honorato, tu radio. Playeros, bienvenidos las cinco y cinco minutos. Aquí estamos, segunda hora de Quino y Playa, programa 1135. Y hoy, además,、eh, pues tenemos muchas cosas en esta segunda hora que vamos a compartir. Entre otras, un repasito que vamos a hacer、um, entre sentimental, musical, noticioso del año 1982. Nos vamos a ir hasta allí en、eh, una serie que hemos llamado Otros Veranos, Otros Veranos del año 1982. Eso en un Ratito. También la bolsa a la que prestaremos atención a ver cómo cierra. Y tenemos música que nos ha prometido Maite López hace unos minutos y、eh, visita en este caso de Coleman que estará en Moby Dick los próximos días. Bueno,、mmm, Paloma Nolasco que creo que está ya al llegar y que viene con una escritora que nos va a hacer vivir aventuras sin igual. Pero antes de todo eso, está aquí Rafa Cerro que anda el hombre muy preocupado por el lenguaje de nuestro. s Jóvenes, el que emplean en las redes sociales y en WhatsApp. Don Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Los tiempos y la tecnología modifican el lenguaje y、eh, los diálogos. El siguiente habría sido un chiste en la época de Maestro Gila, pero hoy puede ser un fragmento de conversación real, absolutamente real. ¿Tienes Tedora? No, es que no he traído el teléfono. Ahora el móvil es más un entorno que una herramienta. Condiciona las relaciones humanas y las costumbres e influye en el crecimiento intelectual de las personas en edad de formarse.、Eh, asusta un poco mirar las conversaciones de WhatsApp de nuestros hijos de 10, 12 años, el WhatsApp en la calle, el WhatsApp. observar esos textos. Han nacido nuevas faltas de ortografía. Por ejemplo, el texto famoso que dice: Hola, a q u e hace? Sin interrogantes, sin signos de interrogación ni nada. Hola, empezado por O, y q u e hace? Que es una letra Q simplemente, y h a c e el verbo es ASE. Y el otro contesta aquí, aquí con K y sin acento, decansando, aquí decansando. o l a q u e hace aquí decansando? Hay un sector demográfico que desconoce la ortografía del español a pesar de estar escolarizado. Sabe cómo contar lo que ve, pero no tiene la menor idea de cómo escribirlo. Está naciendo una grafía sin mayúsculas, sin tildes y prácticamente sin signos de puntuación. En concreto, sin signos iniciales de exclamación e interrogación, esos jamás. Hay otras observaciones, por ejemplo, el nuevo código es rápido, sí. Pero también es el lenguaje de la comodidad, de la laxitud. Tanto que quizá estemos hablando realmente no de uno, sino de varios códigos. a d a uno tiene el suyo, aunque todavía falta tiempo para saberlo. Si hay varios códigos, vamos mal. Los códigos son precisamente un acuerdo, una convención, que se trata de que todos tengamos el mismo. Hay menos reglas intocables y nuevas abreviaturas, como esa de la letra K,、eh, y también poner una X en sustitución de por. Algunas faltas de ortografía habrían sido impensables antes de la. Aparición de las nuevas tecnologías, por eso son impensables、eh, para el hablante maduro. Otra que he visto es una niña、eh, escribiendo yo como pronombre, pero con dos L's. Y la otra que en el mismo WhatsApp, asustada, por fortuna, le pregunta: ¿Sabes que yo con Y no se escribe yo con dos L's? Que sirve para pensar, hablando mejor somos más libres. Y que tú lo digas, Rafa, pues la verdad es que hay 15 faltas de ortografía sobre un total de 20 signos o caracteres en esa expresión hola que a c e Sí, 15 faltas de ortografía. Y es que algunos no saben cómo es el castellano escrito, aunque dominen el discurso hablado o al menos hay sospecha de que lo dominan. Que me preguntéis、eh, por qué surgió la historia de Hermenegildo, Recaredo y Leovigildo. Es una historia、mmm, poco conocida de la historia de este país en el que vivimos, de una época muy alejada en el tiempo, pero quizá no tanto en el espacio, porque son lugares que conocemos todos. Una historia de unas personas que.、Mmm, Dirigieron los destinos de lo que actualmente es España. Desde un lugar que es el Reino de Toledo, que es un lugar、eh, muy cercano. Remenegildo y Recaredo son dos hermanos separados en una guerra civil, pero unidos por un profundo afecto. El amor entre Remenegildo e Ingunda, el, el amor entre Recaredo y Vado, en tiempos de los visigodos. Hola, Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, no, no vamos a hablar. No, no, si no te h u b e a dicho nada. Ni de la reina sin nombre, ni de hijos de un rey Godo, ni, ni de, de los pajarillos、locurno. que han sonado ahí de fondo, tampoco, ¿no? Bueno, eso bueno, sí, va, va. Sí, sí. Si María b u d í n nos quiere decir de dónde son esos pájaros, vete a saber. Pero es una grabación que nos da pie para hablar de su nueva novela, y es que han pasado unos cuantos años. Cinco. Cinco años nada menos. Es que hay que documentarse, ¿no, María? Y mil de, en la trama histórica. Hemos pasado de los visigodos en el año 700 al siglo XVII, a los marinos vascos en el, mil set, en el 1600. O sea que han pasado muchos años, muchos, muchos años. Años, pero en los que siempre se producen guerras. Cuando no es una guerra civil、eh, aquí, lo es en Inglaterra, en Reino Unido. Siempre、sí. con guerras de por medio. Sí, siempre hay alguna guerra de por medio. La, la guerra es algo. Tremendo, pero también es un catalizador de emociones a veces. n o Entonces, lo que hace es que、eh, surjan problemas psicológicos que son lo, lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es la psicología de los personajes mucho más que el fondo histórico que tiene importancia, pero que se puede cambiar. Es decir, hemos pasado del, del siglo VI, VII y VIII al 1600 y pico. Y, y el ser humano sigue en algunos aspectos siendo el mismo, pero en otros. Eh, su función es divergente, su vida ha cambiado y sus formas de ver la realidad son muy distintas. Yo es que estoy leyendo, he leído testimonios del siglo VIII y, y cartas del siglo XVII, y es que、eh, hay cosas que no tienen nada que ver con la actualidad, pero hay otras que son comunes. Sí, del siglo XVII. Hemos escuchado en muchas ocasiones que es un siglo bueno, muy c o n v u l s o se producen m u c h o s m o v i i m e n t o s Geoffrey Parker, que sacó un libro hace poco, le llama el siglo maldito. Hubo un cambio climático, pero al revés que el nuestro. De enfriamiento, que ya nos podía haber venido un poco. <risa> <risa> y,、no、mal. Entonces, malas cosechas y, sobre todo, guerras de religión. Fue el siglo de las guerras de religión, en que el catolicismo se para el protestantismo, y entonces hay、eh, guerras continuas. Y en Inglaterra hay una guerra de religión tremenda, que es la guerra civil, la revolución de Cromwell, que se cargan al rey、eh, en 1649. Y es, es un primer avance hacia las libertades, porque、eh, ganan los parlamentarios, que son, no les vamos a llamar totalmente demócratas, porque en un siglo XVII la democracia no es como la actual. Que,、eh, Sin embargo,、eh, frente a los monárquicos que propugnaban un absolutismo y que el poder real venía de Dios. Ajá, ajá. Fíjate, ese es el panorama que teníamos allí.、Eh, en nombre de la religión, la de barbaridades que se han cometido, hablando también de, de libertades, pero hay algunos protagonistas de Mar Abierta. Que tienen muy poquita libertad. Esa entrañable Josefina, por Dios. Me encanta que hables de Josefina, porque además está al final de la novela y eso significa que te lo has leído. <risa> <risa> Entonces, bueno, hay veces hago trampas, s ¿eh, María? Sí,、si、sí. Voy saltando. <risa> sí. Bueno, pues Josefina es una esclava negra. Que cuida a la protagonista de la novela y que finalmente nos cuenta el final de la historia. Porque el problema de las novelas contadas en primera persona es que ya sabes que el protagonista ha sobrevivido o te lo cuenta desde el otro mundo. Pero lo, como lo normal es que no te lo cuente desde el otro mundo, es que ha sobrevivido. Si lo cuenta una tercera persona, no sabes hasta el final qué ha, qué ha pasado. ¿no? Y, y, y quitas un spoiler del, del asunto. Entonces, Josefina es una mujer que vive una vida. Realmente muy dura, pero que no está traumada por el pasado y que es capaz de vivirlo con sencillez. No, Yo lo veo a veces. En gente ¿no? que no, no se plantea tanto los problemas, que a veces m, cuanto más inteligente eres y cuanto más cosas sabes, más sufres porque más vueltas le das a las cosas.、Mm -hmm. Si tú eres una persona sencilla, sufres menos. Y esto es lo que le o q u le pasa a Josefina, que es como el contrapunto entre los dos protagonistas que son muy sufrientes. Pues ella, a pesar de que se lo ha pasado muy mal, pues tira para adelante. Sí, porque dice: A pesar de la paliza que me dieron, esa noche yo me fui a dar una vueltecita porque soy una mujer alegre. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Es increíble. Es muy simpática, sí. Y la verdad que uno lee esas cosas y dice, Jolines, madre mía, es que, en fin, sí, hace muchos años, pero no t a n t o sea, No tantos, es... í、si、luego el tema de África es así. O sea, sí, sí. una mujer que la secuestran en África los negreros,、eh, cruza el Atlántico, la venden en Cartagena de Indias,、eh, abusan de ella lo que quieren, la prostituyen. Y luego al final de su vida, pues es que tampoco está tan disgustada con el mundo, ni está de vuelta, ¿no? O sea, porque es una mujer sencilla que vive el día a día. A veces nosotros que hemos tenido todo y tenemos todo, no somos como esta gente que es más sencilla, más africanos, tal, que no, como no han, no han tenido nada, pues tampoco he echan de, de menos nada, ¿no? Ya, María, lo suelen decir, ¿no? Que aquellos que aprenden de su tragedia a dignificar su presente son los realmente inteligentes. O sea, que yo... Se la gente. Resiliencia, n o O sea, que tienen ese poder de superar ¿no? las cosas. Me estás dejando alucinado, e h Paloma. Yo estoy aquí de espectador, <risa> vosotras, cuando, cuando, cuando queráis, yo intervengo ¿Eh? y eso, pero que. Me estoy, me estoy haciendo un máster, ¿eh?、Sí. De resiliencia, de buen comportamiento, de sencillez. Yo, yo, yo sigo escuchando,、sí. pero vamos, creo que. También hay gente que se lo toma mal, aunque no tenga nada, ahí le hagan putadas una tras otra. Pues sí, e s t á es la persona, ¿no? e s t á es la persona, e s t á es la persona. Sí, sí. Entonces, son contrapuntos de, de los personajes. O sea, está la protagonista femenina, que cuenta toda la primera parte de la novena, que la cuenta. En, en primera persona, el protagonista masculino, que cuenta la segunda parte de la novela, también la cuenta en primera persona. La protagonista femenina, que es una mujer que tendría lo que podríamos llamar un síndrome de estrés postraumático,、uh -huh. que es、eh, cuando tú sufres. Una, un acto terrorista,、pues、un destrozo natural, un huracán que pierdes a tu familia, tal. Luego te echas la culpa de lo ocurrido cuando eres una víctima. ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a Len, que es la primera, que es un personaje débil, contrapunto a Josefina, que es un personaje fuerte.、Claro. Y luego está、eh, Pierce, que、eh, sufre lo mismo que Catalina, ¿no? que Len. Pero que busca, la, busca el futuro, busca su salida emocional a través de la violencia. Entonces hace pirata, Entonces mata, destroza. Y no está contento con lo que está haciendo, claro, pero él está、mmm, sacando fuera el, el odio que tiene. Y, en, y está en un mundo pues, muy, muy duro, muy duro que, que se va escribiendo, que es el mundo de la piratería del siglo XVII. Porque he escuchado por ahí en alguna entrevista que te han hecho, María. que comentabas que es el libro perfecto para.、Eh... De forma tranquila, reposada, sentarse en la playita, en la hamaca y empezar a leer. Viendo, ¿eh? y, empezar sí. a leer. y mirar、estupendo. al horizonte. Ya allí、viendo. te imaginas a los p o s a s Y a los caneros. Sí, sí es, es, es un libro muy bueno para estar en la playa leyéndolo tranquilamente, mirando el mar. Pero los que nos vamos a quedar en la meseta,、no. pues también está muy bien, porque te, te da un, un, un, una brisa marina que no vas a, a conseguir con este verano. ¿no? Entonces,、pues、leer a lo mejor en, en el Ciudad Real. que es de donde yo vengo, o en Madrid, en Mar Abierta. te Mete en un mundo en el que vas a oler el, el, el mar, vas a estar en bosques, vas a ir al Caribe, y entonces está bien, ¿no? t á bien, y te v a a hacer. Pero con 20 es... euros en tu casa y sin hacer lo, nada más. Lo de la brisa marina está sobrevalorado. Eso <risa>、sí, te lo digo yo. <risa> <no. risa> está, está sobrevalorado, porque sí, porque luego a veces te viene el pestazo este que echa el mar, Ay, sí, que, sí, que, sí, que sí. es inaguantable, y que, y que no, está sobrevalorado. Tú te pones en tu piscina ahí a la sombrita. Y tan contento. Te pones algo fresquito para beber, te pones a leer.、Sí. Y es un sucedáneo, pero no está mal. Está muy bien, está muy bien, no sí. No está tan mal. Si、sí, leerlo en la piscina también es una buena idea. Y tener una piscina cerca y poder descansar en verano es algo maravilloso. Y leer en verano leer, leer, es,、sí. es lo que hay que hacer, ¿no? Porque luego el invierno viene con sus tráfagas, sus líos y no da tiempo para leer. O sea, te coges mar abierta. Y empiezas a leer Marabierta poquito a poco y te vas dando cuenta de lo que pasa, y de repente ya p u e sigues s leyendo, leyendo, como me escribía hoy una en el Facebook que decía: Es que no he p o d i d o p a r a r no he p o d i d o la parar. He estado con p i e r r s i l e n todo el santo día leyéndomela y no era capaz de parar de, de leerla. Pues esa es la idea, ¿no?、Eh, porque por 20 euros estés 10 horas, que durará la lectura más o menos,、eh, disfrutando de otros mundos, otros paisajes.、Uh -huh. Sí, sobre todo esos mundos con el mar, los que no lo tenemos, pues nos llama más la atención.、Sí. Pero bueno. Pero a... aquí hay la carretera de la playa, ¿no? Sí, <risa> la tenemos, la tenemos. Y, y, y digo yo que algunas c a p a d i t a a Oviedo, ¿no? A Oviedo sí estará, está muy bien. Yo hace mucho que no. Bueno, este verano voy a ir, voy a ir un mes a Asturias, estoy echando a ir. Y Oviedo es una ciudad、eh, que no tiene mar. Eso iba a decir, que allí no busquen la playa.、Eh, no, ¿Tienes? está cerca, está cerca. Tentis que ir a Gijón. No, ¿te es te ir a Gijón? A...、Claro. Que a Gijón tiene el paseo San Lorenzo. Muy bonito, eh, eh, Sí. Yo, te vas a San Sebastián, que acabo de estar allí,、sí. a la Concha, y ahí es donde realmente estás bien. Qué、sí. bonito,、eh, la Concha. Sí, es una maravilla. El mejor paseo natural de Europa, yo creo. Bueno, que、sí. María ha estado allí en Donosti, porque es que, que, claro, hay una casa que se cita en Mar Abierta.、Sí. y Que tiene que ver con la novela, claro, la Casa Oquendo. Y, y bueno, ahí ha habido una presentación pues, muy entrañable también. ¿no? Ha sido muy entrañable, ha sido muy bonita y luego ha sido el resultado del propio trabajo. Porque yo, cuando e s t a b a escribiendo la novela, pasé un verano en Bilbao y digo, me voy a acercar a San Sebastián, que está la Casa Oquendo. Entonces, la Casa Oquendo actualmente es una librería, una biblioteca, perdón, súper moderna, que tiene detrás el caserío metido. Entonces, los de, los de allí, que eran bastante. Eh, eh, eh, gente muy muy vasca, y me lo enseñaron con un cariño y encantadores. Entonces estuvimos viendo toda la, todo el caserío y entonces les dije: Cuando salga la novela, quiero presentarla aquí. Y efectivamente la hemos presentado, ha ido bastante gente. Me la ha, ha presentado una persona de literatura en, en, en Euskera, que yo no entendía nada. Oí algo a así como de Gudineak. k d e b e s e r algo, algo mío no? O sea, Va n a estar hablando de mí. Va a estar hablando de mí, Gudineak. Digo, pues nada, Gudineak. Y, y, y nada más. Pero estuvo muy bien. o sea, La protagonista nace en esa casa. Su madre es una, probablemente,、eh, bueno, se va desvelando en, en la novela, una madre soltera que es rechazada por la familia, entonces va a dar a luz allí. Y luego、mm, escapan de, de esa casa, salen de allí y se van a.、Um, Recursan a la meseta, se van a Sevilla y en Sevilla se embarcan en la flota de Indias. Y son secuestradas por unos piratas y acaban en Londres. ¿no? Entonces, yo, yo he, he vivido todos esos ambientes. Sí, y lo del euskera es porque la madre le canta a su hija en. Sí,、todo. ella. ella re, ya me encantan esas canciones vascas, realmente los vascos, el torfeando de Nostierra y el País Vasco canta muy bien, ¿no? Entonces la madre le canta canciones vascas y luego en la casa donde finalmente acaban hay un marinero vasco que llegó allí por un naufragio en la Armada Invencible. Y que es el que se hace cargo de la niña desde pequeño, que también es vasco y le habla de, en, en euskera de vez en cuando. Y... Y esa es el, la relación que tiene con el País Vasco. Eso es lo que tienen los escritores, que nos、eh, mezclan la ficción con. Y a veces la... no sabes, ¿eh? Bueno, no sabes、bueno. que es lo que ya te has inventado. Porque al principio, cuando empiezas a investigar, sabes, tienes claramente lo que es ficción y lo que es realidad. Después ya es que te, se te empieza a liar todo. Por eso a mí me gusta escribir el último capítulo que se llama Ficción y realidad. En、uh -huh. te cuenta lo que me h e inventado, de lo que no está inventado y es la realidad histórica, que eso、mmm, ayuda a la gente también a entender la novela mejor. Claro, por ejemplo, algunos.、Eh, Escenarios inventados, porque el escenario, aparte de los personajes y la historia que quieres contar, p u e son s la otra pata del banco. ¿no?、Sí. Eh, nos n o vamos a Reino Unido y ahí pues hay、mmm, bueno, parte de ese escenario que es real y, y, y parte un poco ficticio. Sí,、hmm. mira, yo estuve en Manchester eh, con eh, un curso de inglés, entonces me dijeron, ¿por qué no vamos a ver Lime Park, que es、eh, la casa donde se rodó? Orgullo y prejuicio, la de la BBC,、uh -huh. la, eh, Pemberley, Pemberley, la casa de Mr. Darcy, tan guapo él. <ríe> en fin. Y entonces fuimos allí y lo que me interesó no fue aquello, o sea, lo que me interesó fue la historia allí: que había un, sal, un saloncito donde se reunían los, rea, los realistas y los parlamentarios, sobre todo los realistas, a conspirar en contra r e l parlamento y tal, y luego los sótanos encontró un cadáver, todo eso. Eh, fue como la chispa que encendió la, la vía de investigación para desarrollar esta novela. Pero、eh, l y m e Park que es una casa actualmente del XIX, aunque procede desde el siglo XVI y tal. Entonces no me valía para describirla como la casa de Catalina y de Pierce, que son los protagonistas. e n t o n c e s estoy buscando por el Reino Unido y encontré Malahide Castle, que está cerca de Dublín, que es una casa con almenas también muy bonita, tal, pero que es más del siglo XVI. Entonces cuando yo, ve, yo veía la casa, De Len y de Pierce, pues lo que veía es、eh, Malahide Castle. Pero claro, Malahide Castle está al lado de Dublín, en el interior, pero esto tiene que estar en la costa. Entonces me fui a una ciudad que se llama Walton-on-Denis, e que tiene unos acantilados que no son los de Dover, los blancos son otros acantilados que están justo enfrente de Flandes.、Claro. María, de verdad hiciste un Frankenstein ahí.、Eh? <risa> sí, sí, La cabeza、sí. de aquí, la cabeza de allá, el cerebro del otro lado. Sí, eso n la creatividad. La sí, sí, eso es、sí. lo que pasa. Un puzzle. Claro un puzzle. que por eso tarda cinco años. No me extrañas.、Sí. Sí. Es que, porque, claro, estamos hablando de una pequeña parte, de uno de los escenarios. Sí, sí,、porque、sí. p u e es que luego, claro, ya en Santo Domingo, en la española. Madre mía, entonces ya、ah, sí. nos volvemos locos. En Santo Domingo lo que ocurrió fue que yo tenía que ir a Santo Domingo, entonces aproveché、eh, el Congreso de Psicatría del Caribe. Por eso hablo del síndrome de estrés postraumático, os lo estaba contando antes. n ¿no? Entonces o Me fui al Congreso de Psiquiatría del Caribe, que era un resort. Me llevé a media familia, porque、mm. a mí s o l t a b a domingo, eso de ir sola tampoco me convencía mucho. Y acabamos en la parte colonial de, de la ciudad de Santo Domingo, en un hotel que se llama el Hotel Nicolás de Obando, que recomiendo. Sí, ¿no? Eh, y, eh, no y no me han pagado. Entonces. <risa> Por、pues、recomendar. Entonces, no, está este, bien, está bien. Entonces, este hotel era la, la casa del gobernador Nicolás de Ogando, que fue el segundo gobernador de la Española, y da a la muralla, que da al o s a m a que ellos llaman Osama,、mm. pero Osama es una Bin Laden, entonces, entonces al río y al, a la mar abierta. Entonces, yo me imaginaba la protagonista que había vivido en aquella mansión inglesa viviendo en esa casa, en la calle de las Damas, que es una de las calles más importantes del Santo Domingo colonial, y recordando el pasado Desde la muralla del hotel,、eh, donde yo estaba alojada, iba a la piscina, me tomaba piña colada Ay, y tal. l、bueno. <risa> s está poniendo los dientes largos. ¿eh? Sí, sí. Madre mía, es tremendo. Y oye, en esos congresos、eh, profesionales relacionados、sí. con, con tu dedicación ¿no? sí. a la n e u r o l o g í a Hablas con tus compañeros de la trama, la trama que te trae el cine. Me da un poco de vergüenza. ¿Pero ¿Cómo hablar de eso? eso me da、Hablan、vergüenza. De sus cosas, de, de que cómo se nos va la pinza a la mayoría. Y me, estas、eh, cosas. me da un poco de vergüenza hablar de. Se i c、no, e es que escribe novelas y estoy como si fuera una cosa así. Yo, pues sí, escribo novelas. Y, el, de vez en cuando. De, de vez en cuando. Y, pum, tal. y en realidad me importan mucho las novelas, pero allí no hablo de esto. ¿no? Entonces, me presenté una ponencia. Que me cogieron, me dio un ataque de asma, del calor que hacía y de todo. No pude llegar a cuando me tocaba la ponencia. Entonces,、eh, como el Caribe, no es como, como Europa, pues dijeron: no. Bueno, no te preocupes,、eh, ya lo cuentas después.、No、nada. nada, ya lo cuentas después. Relájese, encantadores,、señora. encantadores.、Sí. Esto ya lo conté después, la, la ponencia que era sobre、eh, los trastornos psiquiátricos de una forma que yo trato. Y, y nada, este, muy, muy interesante todo. O sea, muy interesante el Caribe. Luego nos perdimos por, por, por los resorts. Y por, bueno, fue muy, muy entretenido、bueno. ir a fundamentar la novela. Iba a eso. ¿Y iba eso. o te encontraste a muchos piratas por allí o no?、Eh, no me encontré、sí、en los escenarios. ¿no? Hay, hay una escena en la que Pierce, que, que en este momento es pirata, se encuentra con un capitán español al que ha secuestrado y tal. Y entonces los dos、eh, empiezan a hablar de hombre a hombre. Y entonces se hace de noche y se ven las estrellas, ahí,、eh, la luna ilumina el, el, esa noche, ¿no? Y, y él va recordando su pasado con ese capitán español. Y entonces esa playa sí que sé dónde está. Sé cómo era la palmera que había allí.、Eh, sé, claro, en, las novelas son, mías son muy plásticas. Se ven muy bien los escenarios y eso. Quizás porque yo veo muy mal. O sea, te, yo empecé a escribir porque perdí visión. ¿no? Y, y entonces el, el, yo creo que no veo con los ojos, pero veo con la cabeza. Y entonces lo escribo. ¡Madre mía!、Uf. Tremendo, ¿eh? Yo, Paloma, espero que tú no seas igual, porque si te tienes que documentar como h Ace María para sus novelas. Harías un programa cada 300 sí, días. Claro, no, no, no, no pero, sería posible. Pero Paloma está muy bien documentada. No, no, no, por pues, supuesto. Bueno, es impresionante que se ha lea con Josefina, eh, que eh, son las、eh, últimas pero, páginas. Pero, pero tú no sabes que es la Speedy González de la lectura española. Ah, sí, sí. Estaba、no、sabía. primero Fraga y luego va ella.、Como、ah, sí. Como Fraga ya murió, pues ya. La Kennedy, segunda... k e e n n decían y d que también leía sí, muchísimo. Lectura el rápida. Ella,、sí. ella es capaz de leer 200 páginas de, de, de, en 10 minutos. María es por el escenario de Madrid, que、sí. es que en metro, hasta que llegas de un sitio a otro. Si、sí, sí, te ves a la gente en el metro, siempre con un libro. Ahora、sí. ya han pasado al el electrónico, ya no sabes lo que leen. pero... Hombre,、eh, pesa menos, también te diré. ¿eh? Sí, sí, sí. Pesa... Yo, yo utilizo el electrónico porque veo mejor. Claro. Y pesa、sí. menos. Y, y pesa menos. Puedes pero, poner la letra más grande. Pero para recordar, yo te lo digo como neurólogo, es mejor el, el libro de papel para ejercitar la memoria, porque tú te acuerdas del párrafo que te gustó tanto que estaba en, la, en una página como a la mitad en medio. Pero si tú tienes un libro electrónico, aumentas la, la, la letra, disminuyes la letra, pasas para adelante, pasas para atrás, nunca sabes dónde estaba aquel párrafo que te había g u s t a d o Tanto. Ay,、sí. ya si seguimos así, no hay nada como el primer amor también, pero es que, a ver, <risa> llevar un tomo de estos b m en, en el metro, pues pesa un poquito y en sí, verano sí. más、Pe、todavía. Sí, pero está en versión digital que se puede descargar. Sí, sí, sí, no, este es fenomenal. ¿no? Sí. Por eso digo, yo、sí. leo en digital, pero entiendo que a la gente le guste los libros. Además, es, es, que... es que está muy bien encuadernado, ¿verdad? Que es muy sí. bonito. Sí, yo、Precioso. es que es el cuarto libro y creo que es el que está mejor encuadernado. La portada es, es preciosa, es muy sí. bonita. Sí, porque. Tiene hasta cierto toque cinematográfico, sí, como la novela. Seguro、sí. que te lo han dicho ya. Sí, y luego tiene todo el mapa de la española. Y luego, los、sí. que lo compren en el corte inglés, tiene un pequeño opúsculo en el que、eh, una historiadora que conocen en Grijalvo, que es la editorial, ha hecho como un resumen de lo que fueron los piratas en el siglo XVII. Y es muy interesante. Yo se lo hubiera tenido. Cuando empecé a escribir la novela, me hubiera ahorrado muchísimo trabajo que tuve que hacer después. Sí, de hecho, tú empiezas con una cita、eh... En la que se dice: hay tres tipos de hombres, los que、sí. están vivos, los que están muertos y, y los, los que s e que... hacen a la mar. Eso es. Eh, sí, eh, sí, porque claro, en esa época tú te h a c í a s a la mar. ¿Y dónde estabas? d d ó n e estabas? Yo me hago a la mar todos los días. Estoy con una mar, o sea que soy un marinero de primera. Eso está está muy bien, hundirse en la mar. Para mí es de verdad. Pues Mar Abierta de María Gudín. Yo creo que no hace falta ¿eh? que estéis al lado de la playa ni nada, simplemente sentaditos ahí, relajaditos. Sí, sí, sí. Una、y、bebida que recomiendas también, un d a i q u i r i o algo. Sí, sí, sí. Una g u a c o l a q u é te dieron allí?、Uh, nada, ¿no? No, allí, allí Piña Colada. Piña Colada,、oh, qué rica, co además natural.、Sí. Si te digo yo que nos h a venido a poner los dientes largos, Paloma. Sí, sí, sí. Esto es mala leche.、Sí. Bueno, pues te agradecemos, María. Y a vosotros, ¿eh? señor、sí, encantador. Gracias. Paloma, Paloma, hasta la próxima. q u é te estás leyendo ahora?、Sí. La Biblia.、Uh, ya te contaré, rápidamente, ¿no? Ya te contaré. Ya te contaré.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 Otros veranos, año 1982. Ese verano de 1982 supuso el fin de la Guerra de las Malvinas, un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por unas islas muy pequeñitas que los británicos llamaban Shetlands y los、eh, argentinos llamaban Malvinas. Pues el 14 de junio de 1982, el general Leopoldo Galtieri hablaba así: El combate. De Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Contengamos el dolor. Levantemos bien alta la frente. Pues con la frente alta, pero se tuvieron que ir de las Malvinas y se acabó el conflicto en ese año 1982. El acontecimiento, sin duda, de ese verano: Estadio Vicente Calderón, 7 de julio. Acontecimiento musical: concierto de los Rolling Stones. Eso sí. Aquí estamos oyendo el sonido en directo, en vivo, con el No Woman No Cry de Bob Marley sonando、eh, por los altavoces. Y es que una lluvia torrencial obligó a suspender el concierto una vez comenzado. Luego se pudo reiniciar de nuevo. Mick Jagger ante 70.000 personas, chubasquero lila, pantalones de rayas inconfundibles, dándolo todo a aquellas criaturas que se mojaban de lluvia y rock and roll, habiendo pagado 2.000 pesetas de entonces, traducidas ahora 12 euros. La gira fue la de Tatuyu y comenzó con esta presentación que sonaba así. Calderón, 7 de julio de 1982. Cuatro días más tarde, en otro estadio de la capital, y en este caso en el Santiago b e r n a b é u final del Mundial de España que ganó Italia. 3-1. Se ganó Alemania a la final, con la presencia del presidente de la República Sandro Pertini, inolvidable, y por supuesto el máximo goleador italiano Rossi. Esta es la sintonía de Naranjito, una serie de televisión que fue muy popular y que tenía como protagonista a la mascota del Mundial 82, Naranjito. Más cosas que pasaron en ese verano 82. Las revistas del corazón recogían el accidente trágico en Mónaco que le costó la vida a la princesa Grace. Grace Kelly, Grace de Mónaco. Y en el capítulo de fallecimientos de personajes populares, Henry Fonda e Ingrid Berman. g La música. Triunfaban estos alicantinos llamados Mediterráneo. Con esta canción, Orgía de Neptuno. Recorrido playero donde los subiera desde San Juan al Postiguet. Vaya playas las de Alicante, e ¿eh? Ellos son Mediterráneo. 1982, que acabó de una forma muy trágica. El 13 de septiembre, el vuelo 995 de Spantax suspendió el despegue del aeropuerto de Málaga. Al notar una fuerte vibración, se salió de la pista y se incendió. Murieron 250 personas. El éxito internacional del verano llegó desde el Reino Unido con el trío Imagination. Esto es Just an Illusion. Después llegaron m u s i c a n d Lights y otros más. Alemania, este trío llamado así, trío y su éxito da, da, da, la nueva ola alemana que arrasaba en el año 82. El equipo de fútbol no, pero la música sí. Esto registró una versión española por parte de un d i s y o k u i llamado Nacho Dogan,、uh -huh. da, da, da, trío.、Uh -huh. アハッ。<l acht> de 13 millones de discos desde Da Da Da, la nueva ola alemana que llegaba con más canciones, como esta de Rain Gold llamada Drake Land Dimensionen. Otros veranos, año 1982. Rengel y seine Musikgruppe aus der Umfeld der neuen Deutschen Bühne. Vamos, de la nueva ola alemana. Ellos eran tres: Bodo, l o z a r y la chica que tocaba los teclados, Brigitte. Ellos se llamaban r e i n g o l y este fue su éxito del 82, Draylan Dimensionen. Nos vamos a la Bolzen. Pablo López, muy buenas. Muy buenas tardes. Estaba ensayando ya mi alemán por aquello de que. <risa> Tenemos que estar en todo. Bueno, en verde, ¿no? En verde, y gracias al Banco de Inglaterra. Bueno,、eh, ha salido haciendo declaraciones, sí, mira, de vez en cuando.、Eh, bueno, sencillamente ha salido haciendo unas declaraciones que más o menos todo el mundo ya esperaba, ya contaba con ello, que se van a tomar medidas, lo que llaman medidas acomodaticias, que eso、sí. puede incluir es una amplia variedad De posibilidades, desde un recorte de tipos de interés, a medidas extraordinarias, a, compra, a programas de compra de activos.、Uh -huh. En definitiva, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a invertir? In, ¿Van a inyectar? ¿Van a manipular? Bueno, manipular. Bueno, no, A sí, intervenir. Sí. A intervenir. Manipular. Dejar ¿Qué, ¿qué, ¿no? la palabra intervenir, hombre. <risa> <risa> se me ha traicionado un poco el sustancial. Intervenir. Van a intervenir en la, en la economía.、Uh -huh. Y eso, pues, ha provocado que en el, la última media hora, pues, h a b í a m o s visto un ¿no? una arreón,、sí. luego se ha perdido, luego se ha vuelto a reír. Bueno, una jornada, la verdad, muy de montaña rusa. De muchísimo. Del muchísimo. e Tour de Francia, el Tour m a l e t Sí, estamos ya en sí, pues, época. Hemos terminado en alto, hemos terminado en alto. Vamos a ver si mañana no descendemos el, sí, sí, sí. el, el puerto.、Sí. Y con esto, tercera jornada consecutiva de ganancias.、Mm. Y、eh, bueno, en principio, pues algo que relaja un poquito. Las pérdidas de, ju de junio que terminamos hoy, pero aún así caída、mm. muy importante: l mensual? a 9,65%,、uh. hemos perdido. Madre sí, mía. Lo peor, si no hubiéramos ganado n o s h e m o s d e j a d o las joyas de la abuela. Sí, sí, Madre sí. Madre mía. Sí. Y más podríamos haber caído. Más podíamos ya, haber la, caído. La. Pero bueno, hemos tirado esta mañana de meroteca y hay caídas bastante más cuantiosas en un solo mes para, para el IBEX 35.、Uh -huh. No está entre las caídas más, más cuantiosas de, mensuales este 9.65 con el que hemos terminado junio en el día de hoy. Que ajustando, ajustando es un 10%. ¿no? Un 10%,、sí, sí, números n redondos. e s、sí. t、sí. redondeando. s、sí. t o y redondeando, pero vamos. Hombre, lo gracioso es que Londres.、Mm. ¿Mm? Ya ha recuperado niveles previos al Brexit. q u é cachondos. Mucho. <risa> o sea, mucho, mucho. Creo que esa palabra es la que les define perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Y claro, ya ahora, además, como ya va a intervenir su papi central, el Papi, el Banco de Inglaterra, pues ya bueno, encantado. Hablando de, de bancos, veo aquí en los colistas a、sí. cuatro bancos españoles y, y sí, alguno más,、sí. si sumamos a b a n k i n t e r Sí, efectivamente. Han sido, Popular, ha sido una jornada mala para los bancos, sobre、Santander, todo para. Para el Santander, s a b a n s a l a d o r j Sobre todo para el Santander ha sido una mala jornada que dé gracias por haber cerrado solo cayendo el 1,35. Ayer、uh -huh. por la tarde se conocían las pruebas de estrés de Estados Unidos, se han pasado a los 31 bancos más grandes de Estados Unidos y solo ha habido dos que han suspendido, el Deutsche Bank、sí. y el Santander. Es cierto que el suspenso del Santander se explica,、eh, digamos que un poco por el tema de estructura interna,、yeah. que no termina de convencer a las autoridades estadounidenses. Se han hecho cambios, pero según el propio Santander, no se han llegado a tener en cuenta, no han llegado a tiempo antes de las pruebas de estrés, pero a nivel de capital, de requisitos de capital, no han suspendido. Eso es un poco, digamos, lo positivo de lo malo. Sí.、Eh, lo malo. Deutsche Bank, que seguimos llevamos diciendo mucho tiempo, ojo con el Deutsche. Y Santander, suspensos aún así, ese es el titular. Ha llegado a caer bastante más el Santander en el día de hoy, lo único que ha logrado es recuperar terreno.、Uh -huh. Popular, por su parte, ha caído un 4%. Todo esto viene derivado de esa ampliación de capital.、Sí. Evidentemente, tienen muchas más acciones. Y bueno,、uh -huh. fíjate, se dieron las acciones a 1.25 e s t a l a a 1.15. ¿Y lo de Caixaban, que Jordi hoy mal? ¿Ayer bueno, bien y hoy mal? ¿O cómo sí, va a ir? Sí, van un poquito. <risa> Seguimos en unas jornadas muy convulsas, sí, sí, sí. porque hoy, de hecho, hemos llegado a perder el nivel de los 8.000. Hemos、mm. Llegado a rozar los 8200, está el mercado inquieto, muy, inquieto, muy volátil. Efectivamente,、mm. esa es la palabra en positivo.、Sí. Indra subida del 385, y la verdad que tampoco ha habido、no. mucho más por arriba. Eso sí, importante、eh, una noticia que hemos conocido por la tarde y、mm. que se había aprobado el jueves,、eh, perdón, el domingo, pero nos e、sí. ha conocido hasta hoy. Y es que la Comisión Europea ha autorizado a Italia a usar dinero público para apoyar a los bancos. Toma, es decir. En blanco y en botella, meterles dinerito, <risa> efectivamente. Entonces, bueno, pues que sepamos que está ahí. Que no es sacar, que es meter. Que, que, es, es, que no es lo mismo sacar、sí. dinero del banco que darle más fondos. Bueno, más bien esto es apoyarlo. Sí, por eso. Entonces, bueno, ya sabemos que tienen un agujerito que puede llegar a ser de 360 mil millones de euros. Te quiere s muy fino, ¿Ya? agujerito. Hombre, <risa> sí, <risa> pero bueno, la cuestión también está en saber de dónde va a sacar ese dinero, porque luego. También Merkel hoy ha dicho que no va a haber rescate a la banca italiana.、Mm. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a. O sea, que、eh, el verano nadie se toma vacaciones a partir de mañana ni、eh. nada. ¿o ¿Cómo va la cosa esta? ¿La bolsa? No, ¿Vacaciones? no, no digo, la, no digo la bolsa. Me refiero al mundo ¿El económico, el no, mercado, además. ¿no? Los veranos, ya、son、te lo、moviditos. digo por experiencia, sí, son、sí. m o v i d i t o s、sí, sí, y sí, suelen sí. generar bastante turbulencia. Hemos vivido ya unas cuantas, sí, es、pues、verdad. Lo mismo este año.、Mm. Todavía tenemos un verano. Pues, Agitado. Pues hombre, muy tranquilos, muy tranquilos, no los veo. e h De momento no. No los veo nada tranquilos. Y hay por ahí algunas incertidumbres, sobre todo tema bancos, que uff, uff, uf, uff, uff, uff, <risa> uff. No sé cuántos uff he hecho.、Eh, a partir de cuatro ya es agobio. Bueno, mañana cerramos la semana.、Eh, empezamos mes, todo hay que decirlo. Sí, a ver qué tal. A, qué ver, tal va. a ver si hacemos las cuentas nuevas, como en el colegio. Hacemos las cuentas nuevas otra vez, que no sean las viejas con l o s tachones. De momento, este mes hemos perdido 9.65.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 ¡Ay, qué ganas de vacaciones! Pero no, no, no, todavía queda, todavía queda un poquito. Vamos a cerrar hoy el chiringuito con un hombre que forma una banda, una banda de un solo hombre, y tenemos que preguntarle muchas cosas. Está y a por aquí con nosotros c o l m a n Música Time getting lost along the lines of what's real. That was not they said, h I expectations that were high. Now I'm stuck in a battery r o o The s h i p w r e t k and I get out. I wish I was free. Y esta tarde invitamos a Coleman, que se ha traído debajo del brazo su primer disco, Play To Loss. Bienvenido. Gracias. ¿Te gusta jugar, Coleman? Sí. Sí, lo dices así como dudando un poco. Fíjate, vamos a jugar tú y yo. Te voy a cambiar 10 euros, que es mi presupuesto diario, por 10 preguntas. ¿Alguna impertinente? Ya te lo, ya te lo digo. ¿Quieres、pues、jugar、espera. con nosotros? De acuerdo. Pues vamos allá. s i c a Si yo digo que Play to Loss es el primer trabajo de una joven banda madrileña llamada Colman, tú pones cara de espanto. h o m b r El término joven es muy interpretable, pero quizá habría que e s t i r a r mucho la interpretación para decir que, son, que es, que es una, una banda joven. n o Espíritu joven. Un charachera, sí, pero joven. Primer trabajo. Es, primer disco de、sí, Colman. Eso sí, Colman. Es ¿no? sí, sí, banda、sí, sí, n o v e l casi podríamos decir. Ah, bueno, si tú entiendes el término joven, como <risa> nueva, digamos. sí. c r o n o l ó g i c a m e n t e Principiante no, ¿verdad? No, no, creo que bueno.、Uh -huh. ¿Echas de menos a tu antigua banda? Bueno, a l Yo creo que no hay nada mejor que. Es otra historia, pero es, yo que pienso que no hay nada mejor que el, el rollo de cuando empiezas en un grupo y es todos a una, ¿no? Contra el mundo y tal. Eso es muy, muy bueno.、Uh -huh. Es una experiencia muy buena.、Y、bueno, ahora ya, pues. Pues en fin, tienes que pensar también、eh, con la, en la pasta, en, tal, en fin.、Uh -huh. es, es, pero vamos, el espíritu la ilusión es la misma, pero tener aliados, a compis a y tal, y to, todos a una, eso es impagable.、Uh -huh. Ahora hay un poco de soledad, echas de menos que haya más ruido. La soledad del empresario, sí. <risa> <risa> Oye, ¿y te gusta p estar a caballo perdedor? Lo digo por el título, Play to Loss.、Eh, no, no particularmente, pero bueno, a veces uno te queda otro, ¿no? O sea que. En fin, a veces te, te, te las comes dobladas y, y, y, no, y no hay otra, ¿no? O sea, que no tienes opción, ¿no?、Uh -huh. Hombre, soy una persona optimista y pienso que, hay, que a veces sol, que para casi todo e solución, s pero bueno, hay cosas que, que no la tienen.、Uh -huh. Pero sacar un disco, según está la cosa, ¿no es buscarse un poco la ruina?、Eh, sí, bueno, lo c u a l es que la ruina buscada por uno mismo <risa> es menos ruina. <risa> es, bueno, es, en números es igual, pero la satisfacción que, que, que tienes p、pues, u es eso grande, ¿no? Yo a la v e r d a d que. Estoy muy contento con este disco y, hombre, evidentemente, hay que mirar la pasta porque, porque,、uh -huh. porque hay que comer al día siguiente, pero, pero bueno, la satisfacción supera, supera lo económico.、Uh -huh. decir, ¿no? ¿Qué te impulsó a publicar este disco? Había muchos temas en la mochila. ¿eh? Bueno, fue un poco, no sé, empecé a coger carrería, a hacer, a hacer más y más temas, me salían rápido a grabarlos y tal, y enseguida vi que podía hacer un disco bastante, bastante bueno. Luego me metí también que no lo había hecho en el tema de arreglos y tal, de arreglar los temas, y vi que,、pues、que también que no se me daba mal y tal, y, y dije, bueno, vamos a hacer un disco, ¿no? Ahora tengo que encontrar a músicos que colaboren conmigo, eso fue, eso fue lo difícil. Eso fue lo más difícil, <risa> convencerlos. Tuve que buscar en el, al final el n o t a uno que tengo aquí al lado en el en el puesto de trabajo. Luego otro lo vi, en un, batera, lo vi tocando en un concierto y se lo dije. Y Al final se animó. En fin, fue, fue complicado. Y si yo te digo que esto es, o podría ser casi este disco, un disco de autoayuda, yo lo digo porque hay un puñado de canciones de esas o de esas que te alegran el día. Oye, pues me alegro、bueno, que sea así. A mí me ha me me autoayudado y d a bastante. ¿Te gusta la etiqueta? Lo dejamos ahí, disco de autoayuda. En fin, ya como si hay que venderlo como disco terapéutico, pues Oye, ad adelante, ¿no? Porque no, no de alguna sabe, manera se tiene、no. que vender. Yo, si tuviera que poner una etiqueta a este disco, diría que es un disco lleno de canciones, pues, independientes casi. ¿Tú pues, podrías definirlo, este disco? Eh, pues eh, sí, coincido contigo, porque sí que bueno, hay gente. ¿Sabes ¿Cómo son los críticos? ¿no? Que, ¿Cómo no? o son los críticos? Como que empiezan a hablar de que si es un ejercicio de estilo, que si tal,、uh -huh. que todos lo han escuchado ya, que no es nada de nuevo, pero, pero me gusta que la, la gente que lo v e como un disco de canciones, ¿no? que no tiene ese, esas, esas bases musicales tan amplias y tan profundas, pero, que, pero sí, que, sí que ve las canciones. Y o creo que es lo que la, Bueno, t a m p o s a meter con los críticos, pero que público. No, no, no vamos a meter. n o s e、eh, no s es como con el、críticos. jefe, no hay que meterse nunca con los críticos. No, bueno, un saludo. Me gusta, desde aquí. me gusta el concepto de, de ver las canciones.、Uh -huh. O sea, que eso es lo que son, son canciones, ¿no? Y a l g u n a s le gustan a l u n a s otras otras, pero sí es un disco de canciones, estoy totalmente de acuerdo. Ya que estamos en esta ruleta rusa, rápido, juegatela toda a un número: del 1 al 11. El 7. El 7. Pues es el tema que vamos a escuchar en directo. No sé si las hadas o las musas se han portado bien y este tema, el 7, ha estado bien para escucharlo. Hubiera sido el tema que hubieras elegido, si yo te digo, elige uno para pues, que escuchemos y para presentar a. Que son todas buenísimas. Da igual la que escojas. Siempre es, escoge cualquiera que acertara. Pues, hombre, no, seguramente no, creo que no. No, no hubiera sido ese. Pero bueno, esto te digo es un buen tema. A mí me ha gustado mucho. ¿Vamos a escuchar alguna vez a c o l m a n en castellano? Pues no lo sé, es posible, ¿no? Si vivo 150 años, <risa> dará tiempo, imagino. De momento eso, no lo tengo pensado. Pero eso、vamos. es un no diplomático, ¿no? Eso es un no diplomático. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, c o l m a n Pues nada, gracias a ti. t g o un feeling que hay a l o malo. Lately things have come from bad to worse Este sábado en la Moby Dick estará Coleman presentando su disco. Ya habéis escuchado, entra dentro de nuestro presupuesto, menos de 10 euros, así que perfecto. Y os podéis llevar hasta el disco puesto este sábado en Moby Dick, la apertura de las puertas a las 9 de la noche. Ahora lo que cerramos son las puertas del chiringuito, precisamente, y lo hacemos hasta mañana, que será ya julio, y estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde contando más historias. Hasta mañana, a todos. Adiós, playeros.